Es martes 31 de mayo, no hará tanto calor como ayer y tendremos viento flojo de levante, lo que va a normalizar las temperaturas. Alcanzaremos una máxima en torno a los 28 grados. Mayo nos deja dos importantes noticias. La decisión del alcalde de aparcar el hotel del viejo convento de Las Clarisas por falta de apoyos de compromiso, su socio de gobierno. ...y el inicio de las obras de dos carriles bici... ...que afectarán al tráfico rodado... ...al crearse en dos avenidas principales... ...la de Pedro Juan Perpiñán... ...y la avenida de Alicante... ...en una ciudad con un parque móvil... ...que supera los 150.000 vehículos... ...para algo más de 235.000 habitantes... ...y también llegamos al mes... ...en el que se han cumplido... ...tres años de mandato municipal... ...de PSOE y compromiso en coalición... Hoy los socialistas han convocado rueda de prensa para hacer balance de estos tres años con el alcalde Carlos González y el secretario general Alejandro Soler. Una oportunidad que nos brindan ambos para intentar despejar dudas sobre la continuidad política del alcalde como candidato socialista para las próximas elecciones municipales. De estos tres años de gobierno podemos destacar... Sin duda, la peatonalización de la corredora y la adjudicación de la nueva contrata de limpieza y recogida de basura, cuyo coste se ha incrementado de forma considerable. Pero cabe preguntarnos si estamos notando una mejora en el servicio. Antonio, no sé tú, pero yo sigo echando la basura en el mismo contenedor viejo de siempre. Hombre, yo también la he hecho, solo espero que el trato sea mejor que antes a la basura. Y luego también, hay otra cosa, por las noches no me despierta el camión de la basura, es algo más silencioso. Hay algunas barredoras que no, que hacen mucho ruido. <ríe> también. Pero hoy es 31 de mayo y hoy también es noticia el tabaco. Hay que combatirlo, hay que seguir combatiéndolo. Es el Día Mundial contra el Tabaco, van a endurecer las leyes. Y si queremos estar en el siglo XXI, hay que dejar atrás esto de la moda del tabaco. ¿Qué haría nuestra Sarita? ¿Cómo esperaría? Yo creo que se desesperaría. Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo... Me suele adormecer, tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante solícito y galante. Sentir sus labios Bien, pues vamos eh, ya cuando pasan cuatro minutos de las siete de la mañana a destacar en titulares eh, las noticias que van a formar parte de la crónica informativa de este martes último día de mayo. Vamos a comenzar contándoles que el equipo de gobierno acuerda destinar una partida de 300.000 euros para acometer con urgencia actuaciones de conservación en el viejo convento de la Merced. Se quiere actuar en la iglesia gótica, el espacio de mayor valor para su recuperación. La oposición considera insuficiente esta partida económica por el estado de deterioro que sufre el convento. PSOE y Compromís sacan adelante la aprobación inicial del plan de movilidad con toda la oposición en contra. La edil de Compromís defiende que es necesario para reducir a la mitad la contaminación por el tráfico privado. Pero la oposición reprocha al Gobierno que haya iniciado el plan sin el consenso político. Y las madres del colegio Ausias Mar acudieron ayer al pleno con pancartas exigiendo la, la reapertura del colegio Ausias Mar, cerrado desde septiembre por graves problemas estructurales. Su protesta forzó una reunión con el alcalde y la concejal de educación. Peremilla se ha despedido, por el momento, de la afición frangiverde a través de una carta que ha publicado en redes sociales. Con ella presiona al club para aprovechar su buen momento y con el fin de defender sus intereses. Critica las formas, pero acaba el comunicado con un ojalá podamos volver a sentarnos para escucharnos mutuamente. En Teleh, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete de la mañana, cinco minutos y medio, el relato informativo con Rosemary Alonso. Bien, pues comenzamos. Vamos a intentar resumirles algunos de los acuerdos y de los puntos que calentaron el debate en la sesión plenaria de ayer. Hubo dos, la ordinaria, el pleno correspondiente al mes de mayo, y el extraordinario, el solicitado por el Partido Popular. Comenzamos con lo ordinario. Peso y Compromís pues, rechazaron en el pleno la moción del Partido Popular para presentar un proyecto museístico con el que rehabilitar el viejo convento de las Clarisas pero anunciaron la creación de una partida económica de 300.000 euros para acometer obras urgentes de conservación en el monumento. Actuarán en los elementos que en peor estado estén. La portavoz de Compromís, Esther celebró, tras el acuerdo, tras la sesión ordinaria, que se haya conseguido no privatizar el convento y, si, y recuperar esta iglesia gótica, el mayor valor del monumento, con esa partida económica de 300.000 euros. La escuchamos. De het de la Merced les Clarisses, necessita d'una actuació urgent de conservació. Per això és tan important que creem aquesta partida de 300.000 euros en què anem a actuar sobre els elements que estan en pitjor estat, i també iniciem aquesta recuperació de l'Església Gòtica, que és la que té major valor dins de l'edifici. Des de, de Compromís hem aconseguit que no es privatitze este convent clau en el patrimoni de la ciutat, i a més que donem de primers passos per a la recuperació de l'Església Gòtica. En aquest sentit, estem molt satisfets ...que más solid para recuperar el Convento de la Merced. Todos los grupos en bloque de la oposición consideraron insuficiente esa cantidad... ...300.000 euros para la conservación del Convento de la Merced. Y seguimos con el Pleno porque se aprobó de forma inicial el Plan de Movilidad Urbana... ...con todos los grupos de la oposición en bloque en contra. Nos lo cuenta nuestra compañera de Perona. Buenos días. Buenos días, Ros. Pues el debate sobre la movilidad sostenible en el municipio ha vuelto a centrar una parte del Pleno, esta vez a costa del nuevo PEMUS. La portavoz de Compromís ha defendido un plan con el que hacer frente a la crisis climática, reducir el uso del transporte privado y de las emisiones contaminantes y también de la contaminación acústica. Y el objetivo es muy claro, lograr una ciudad amable, sostenible y a la altura de otras europeas con mayor calidad de vida. Y para eso hay que apostar por la peatonalización de espacios públicos, por corredores verdes en barrios como el Pla, Carrus y Altavix, por nuevos carriles bicis y sendas, anillos ciclistas o la mejora del bus urbano. Pero la oposición ha sido muy clara con este tema, cree que no se puede solucionar un problema creando otro, Y recrimina la eliminación de más de un millar de plazas de aparcamiento sin dar alternativas viables al conductor. Consideran que la convivencia entre bicis, buses, la peotonalización del espacio público y el uso del vehículo privado es posible, pero haciendo las cosas bien. Vox ha ido más allá afirmando que Elche era una ciudad amable hasta que la llenaron de carriles bicis y quitaron aparcamientos tratando de cambiar la forma de vida de los ciudadanos. Y ha dejado claro que los problemas de respiración se deben principalmente al tabaco y no a los coches. Diez ha sido muy crítica con la postura de la oposición de quien ha asegurado no querer enfrentarse a la realidad actual y que defiende un discurso que valdría hace 100 años. Finalmente, Ross, el nuevo PEMUS ha salido adelante de forma inicial con los votos a favor del gobierno local, pero con el rechazo en bloque de toda la oposición. Pues es un plan de movilidad polémico porque ya han comenzado algunas de las actuaciones como la construcción de los carriles bici, se ha aprobado de forma inicial, se va a exponer al público pero luego volverá al pleno otra vez para su aprobación definitiva. ¿Y qué pasó ayer? Pues por ejemplo la portavoz de Ciudadanos Eva Crisol dijo que se comparte la filosofía, que está bien pero le preguntó a la portavoz de Compromís qué se va a hacer con los coches. Podemos estar más o menos de acuerdo con, esas, eh, con esos planteamientos que se nos hace por la señora Díez, como que nos dice pues, que nos encontramos en una crisis, ante una crisis climática, que es cierto, que los, dato de, los datos de contaminación son elevados, que las emisiones contaminantes procedentes del uso de vehículos particulares son altísimas, pero ¿qué hacemos con esos vehículos? ¿Nos los comemos? ¿Los dejamos en otra ciudad para que se muevan por allí y aquí nos movemos en, otro sitio, en otros medios? Pues el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, acusó al equipo de gobierno de estar viviendo en un mundo virtual. Nos vuelven a vender su mundo ideal, su mundo Walt Disney, con un documento lleno de, de árboles, de gente sonriendo, de gente feliz, paseando por las calles de Elche, correteando. Solo falta la señora Diez acariciando ardillas y cantándoles cansonetes de filicotó al oído, pero la realidad del municipio, la realidad que vivimos los helicitanos es muy diferente. Vox fue más allá, la portavoz de, de este grupo político es médico y aseguró que la mayoría de los problemas respiratorios se deben al tabaco y no a la contaminación por el tráfico. El EPOC, que la enfermedad pulmonar crónica, es producto del tabaco en el 99% de los casos. Estamos creando un temor social de que nuestros coches nos están matando. Y es mentira en esta ciudad. Pues el pleno fue movidito porque también acudieron con pancartas los padres y madres del colegio Ausias Marc para presionar al equipo de gobierno a que encuentre soluciones al cierre de este centro porque no quieren que sus hijos continúen un curso más realojados en el colegio Casablanca en aulas prefabricadas. Nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Buenos días. Muy buenos días, Ros. Una representación de padres y madres del colegio Ausias Mark. Acudieron ayer al Pleno con pancartas para pedir explicaciones ante una situación que consideran insostenible. Tras el encuentro con el alcalde durante el receso del Pleno, no confían en que el centro esté abierto de cara a septiembre y no quieren que sus hijos sigan un curso más en el centro Casablanca. Quieren una solución a un problema que ya se está alargando y dicen que hay dinero para unas cosas, pero no para otras. Mañana les atenderá la edil de Educación María José Martínez, en al día siguiente se reunirá con dirección territorial para abordar los problemas de cimentación del centro y tomar la mejor decisión posible. Según el alcalde, esta situación preocupa y mucho al Gobierno local y ha impulsado un plan de trabajo para agilizar la solución. Además, el Partido Popular ha apoyado las reivindicaciones de los padres y madres del colegio. El portavoz Pablo Ruz ha criticado la necesidad de llevar pancartas para que el Gobierno se ponga las pilas. Pues vamos a escuchar a la representante de las madres que acudieron ayer con esas pancartas de protesta al Pleno Ordinario. Ella es Isabel del Carmen Martínez y esto es lo que dijo. Expresaron nuestro malestar al 100% porque en cada momento nos mandaban a callar. Y yo creo que si hemos venido hasta aquí es porque ya estamos cansadas, tanto Casablanca y Mar, de que nuestros hijos no tengan un colegio digno y que luego digan aquí, en la». El que hay dinero para hacer carriles de bicicletas, carriles de no sé qué, y los niños no tengan derecho a tener un colegio digno y comer en un comedor digno y los niños pequeños en casetas como si fuéramos apestados, es que me parece increíble. Pues las madres finalmente consiguieron reunirse con el alcalde y la concejal de Educación y Carlos González tras la reunión aseguró se comprometió a buscar, a trabajar por buscar las mejores soluciones. Buscar las mejores, soluciones, las, las mejores soluciones para ambas comunidades educativas, para ambos centros y eso hay que hacerlo. Por una parte, eh, tomando en consideración las salidas que ponga sobre la mesa la dirección territorial y por otra parte, consensuando y dialogando con la comunidad educativa, que son el AMPA y que son también las dos direcciones de los centros. Hay que buscar soluciones dialogadas y soluciones viables. Eh, pero nos encontramos ante un problema, que es un problema severo, a juicio de los técnicos. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Pues seguimos con más asuntos plenarios. El PSOE se quedó solo. Fue el único que apoyó la decisión de Chimo Puch de otorgar a la Universidad de Alicante el grado de Medicina. Nos da más detalles. Iciad Martínez, buenos días. Buenos días, Ros. El PSOE se ha vuelto a quedar solo en el Pleno, esta vez por apoyar la implantación de medicina en la Universidad de Alicante en contra de la opinión de toda la oposición e incluso de sus socios de gobierno de compromiso respaldando a la Universidad Miguel Hernández en una decisión exclusivamente política que dicen no piensa en el alumnado y que consideran negativa para esta universidad, para la UMH. Afirman que no es lógico contar con dos facultades en apenas 10 kilómetros y, en cambio, se debe apostar por la ampliación de plazas en la UMH. Lo tiene claro, hay que defender Elche por encima de todo, según ha dicho Pablo Ruz, el portavoz del Partido Popular, pero los socialistas no creen que esta decisión perjudique a la UMH. La DIL de Educación considera que el aumento de plazas de medicina no debe ser motivo de conflicto, sino que permitirá cubrir todas las solicitudes y, dice, tampoco supone quitarle alumnos a nuestra universidad. Ha puesto como ejemplo Valencia o Castellón, donde conviven varias facultades. Crear nuevas plazas en la provincia y en la UA, en la Universidad de Alicante, no quitaría alumnado a la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Cómo les va a explicar usted y todos los grupos de la oposición a esos estudiantes en lista de espera de la provincia que podrían acceder a 75 plazas a las que ustedes se niegan? Además, este aumento de plazas es necesario en la provincia de Alicante, de acuerdo con la oferta, como les decía, que hay en Valencia y en Castellón. Un argumento, el del PSOE, que dejó perplejo a Pablo Ruz. Nos ha dejado perplejos. Señores y señoras socialistas, ¿qué está pasando en el PSOE ilicitano? Me miran, y sé que lo que muchos de ustedes piensan, ¿qué está ocurriendo con el PSOE de esta ciudad? ¿Qué está pasando con un PSOE que ha decidido ponerse al lado de Puig en una decisión política que agrave a la universidad nuestra. Bien, pues después del Pleno Ordinario tuvo lugar el extraordinario sobre el trasvase Tajo Segura. A petición del Partido Popular se pidió la reprobación del Consejo de Ministros y del presidente del Gobierno por la decisión de incrementar los caudales ecológicos del Tajo y poner en peligro el trasvase al Segura. La reprobación fue rechazada con los votos a favor de la oposición, pero en contra del equipo de gobierno PSOE y Compromís, quienes eh, llamaron a la unidad política... El alcalde llamó a la unidad política para defender esta infraestructura... ...que es clave para el crecimiento del sureste español. Y los apoyos al trasvase no se han quedado solo en el Pleno de ayer... ...las entidades económicas del municipio también se han pronunciado... Cedelco apoya el trasvase Tajo Segura y rechaza la disminución del caudal pa, eh, porque supondría un varapalo para la economía de la zona y para la supervivencia de cultivos como el melón de Carrizales. Y han denunciado que la alternativa al agua del trasvase sea la procedente de desaladoras porque los precios y costes serían inasumibles por el sector, además de una distinta calidad del agua. Y abrimos nuestra crónica de sucesos, bien empañada por el duelo de dos hombres fallecidos. El primero fue este fin de semana en La Hoya. Un hombre de 49 años eh, murió al cortarse el cuello con la motos motosierra que él mismo estaba utilizando para cortar leña en una finca de esta pedanía. La motosierra se atascó y al tratar de arrancarla se cayó y la máquina en marcha le cortó parte del cuello. Su compañero trató de taponar la herida, pero no fue suficiente y cuando llegaron sanitarios y agentes ...de la policía no pudieron hacer nada... ...por salvar su vida. Y ayer por la tarde fue hallado... ...a la una de la tarde fue hallado... ...el cuerpo sin vida del joven de 26 años... ...que se hundió en el embalse de Crevillén... ...mientras intentaba cruzarlo a Nado... ...en compañía de su amigo... ...que logró llegar a la orilla. La operación de búsqueda duró... ...toda la tarde del domingo y la mañana de ayer... ...el equipo de buceo de la Guardia Civil... ...logró rescatar el cadáver del embalse... ...donde está prohibido bañarse sobre, como decimos, la una de la tarde. Y tras dos años de pandemia regresa la celebración del Corpus Christi a Elche. Ayer se presentaron los actos que se llevarán a cabo el próximo mes de junio y se ha hecho también público el cartel de la festividad, que por primera vez se trata de una acuarela, de, una de, una, de un dibujo y no de una fotografía. El, au el autor del de este cartel es Antonio Rodenas, quien... Ha plasmado la imagen del Corpus saliendo por la Puerta Mayor de Santa María. La festividad se inicia el sábado 11 de junio a las 8 de la tarde con la misa y a continuación el pregón. Se ha conocido también hoy que el caballero portaestandarte de la tripleta del Corpus será el presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Joaquín Martínez. Para finalizar el domingo 19, día del Corpus, el obispo emérito de Canarias estará presente tanto en la misa como en la procesión por las calles de Elche, en la que. ...dos hermandades, como son... ...la estrella del gran poder y la flagelación y gloria... ...se van a unir para montar sus altares... ...por primera vez. Escuchamos al rector de la Basílica, Ángel Bonavía... Haciendo, ...invitando a los ilicitanos a participar... ...en todos los actos programados. Es importante que, que todos nos sintamos responsables... ...y que todos hagamos un esfuerzo por participar en estos días de las actividades del corpus, sobre todo el día de, de, del corpus, la misa, la procesión. Yo os animo desde aquí a todos, tened en cuenta que es la procesión del corpus de Elche, por lo tanto, estáis todos los ilicitanos e ilicitanas invitados a participar en estos días, en estos actos. Y vamos con un importante avance científico gracias a los investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Elche porque han conseguido realizar una resonancia magnética que permite por primera vez ver la inflamación del cerebro en vivo. Este avance puede transformar del todo la investigación básica y clínica y permitir estudiar de manera no invasiva el papel de la infla inflamación cerebral en enfermedades como el Alzheimer, Parkinson o la esclerosis múltiple, y proporcionar valiosos biomarcadores tempranos de estas enfermedades neurodegenerativas. Y siguiendo con la actividad universitaria, ahora docente y no investigadora, les contamos que estudiantes del Máster en Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Alicante visitaron la pasada semana el MUPE, el Museo Paleontológico del Che, para conocer su proyecto didáctico. ...se trata de un recurso educativo... ...que podrán emplear en su futuro como docentes. Y terminamos contándoles dos entregas solidarias... ...ayer el Rotary Ilyce entregó el material informático... ...por valor de 11.000 euros... ...a la Asociación Conciencia T de Elche... ...fruto del beneficio obtenido en la última carrera 10K que se celebró el pasado 24 de abril. Este material va destinado a los niños y niñas que asisten a las clases de refuerzo que esta ONG tiene y en la que se podrán utilizar pizarras digitales de última generación, tabletas o impresoras. Y esta misma tarde, hoy martes, el Colegio Salesianos, gracias a su proyecto Bicis Solidarias, va a hacer entrega de las 17 bicicletas arregladas por los alumnos de formación profesional del centro a los niños y niñas refugiados de Ucrania que se encuentran acogidos en nuestra ciudad. La entrega se llevará a cabo en la sede también de esta ONG de Concienciate. En TeleH, Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 1.000 euros de descuento al corta motor, concesionario San John. ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesiano Selche te ofrecemos enseñanza de calidad en un ambiente familiar y cercano. Nos avalan la experiencia y los excelentes resultados de nuestro alumnado en las pruebas de acceso a la universidad. Plazo de presentación de solicitudes del 26 de mayo al 3 de junio. Recuerda, cursa tus estudios de bachillerato en Salesiano Selche porque educar es cosa del corazón.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 Llega con Agüesa, con autobuses urbanos de Elche, de Grupo Avanza, el deporte. Porque Agüesa patrocina la información del deporte. Lo mismo que hace Juan Aguiló tu punto Citroën más cercano. Escuchamos a Paco Gómez, que tenemos tema, tema peremilla. Muy buenos días, Paco. Lamentablemente tenemos caso Peremilla en el Elche Club de Fútbol. El futbolista catalán, máximo goleador del equipo esta temporada con ocho dianas y autor de algunos de los tantos más importantes de los últimos tiempos, se ha despedido por el momento de la afición Franji verde a través de una carta publicada en redes sociales. El Ilerdén se afirma que no es un tema económico. Lamenta la situación y asegura que los rumores que apuntan a que ya tiene un acuerdo con otro equipo son falsos. Eh, además, eh, hay que destacar que el club le ofreció una renovación por tres años con una mejora en el salario, pero las negociaciones parecen rotas. El caso Peremilla va para largo y si no hay acuerdo serán los tribunales los que tengan que resolver el asunto. Recordamos que Cristian Bragarnic mantiene que el futbolista está renovado por una temporada más a través de una cláusula tras conseguir el equipo la permanencia en primera. Bragarnic. ¿Y el caso de Pere a ver, con Pérez no hay ningún problema yo creo que no sé de qué lado, de qué, de qué lugar ha salido esta versión de de que hay tiros y afloje. no, la realidad es que por lo menos esta propiedad y creo que toda la afición, todos estamos más que felices con Pérez en el club Pérez ha mostrado un gran compromiso, yo, yo quito esos logros porque la verdad que ha estado en los momentos claves y ha sido más que importante pero más allá de ...de los goles importantes... ...en los momentos... ...estamos ante un chico con un... ...con un gran sentido de pertenencia... ...con, con mucha entrega... ...que creo que es un poquito un emblema... ...del equipo y, y... sinceramente... ...a partir de eso entiendo y es claro... ...que su agente y que Pérez... ...quiera defender lo mejor para sus intereses... ...él tiene un año más de... ...de una prórroga... ...que automáticamente con la permanencia se daba es real, he visto que ha salido público de que podría haber un, un error o no, Yo, para mí es muy claro el contrato y el jugador tiene un año más, pero independientemente de eso, ni el club especuló con estirar ese año más, no, le hemos hecho una oferta por tres años, y lo que está pasando y que es lógico y que pasa en cualquier negociación es que el jugador trata de aprovechar su gran momento y defender sus intereses más allá del cariño que tiene el club, Y que este propietario trata de defender los intereses del Elche de la mejor manera. Si yo tuviera que medir en cariño o todo, volveríamos a épocas que no. Y yo tengo que buscar la medida y la manera de que sea. Ahora, pa pasado eso, si después rumores que hay que yo no creo eh, tomaran otro rumbo, y bueno, veremos cómo, cómo se desenlaza. Pero por el momento yo soy optimista, Pérez Taray, y trataremos de que él se quede contento y de que se quede por mucho tiempo. Pues Bragarnik es optimista, pero lo cierto es que el futbolista en ese comunicado deja claro que no va a continuar, aunque es un comunicado contradictorio, porque termina diciendo eh, que las formas para él no son las mejores y ojalá, leo textualmente, podamos volver a sentarnos para escucharnos mutuamente. Y dice y termina, ahora sí me despido de momento de todos vosotros. Bueno, se puede entender como una medida de presión, pero lo cierto es que ahora mismo Peremilla está más lejos que cerca de continuar en el Elche. Hasta luego. Para los calores de este verano, Juan Aguilló.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 buen ya ayer con el poniente, todavía se alcanzaban temperaturas elevadas. Hoy se activará el viento flojo de levante que va a normalizar los valores térmicos durante esta madrugada. Hemos visto algún intervalo puntual de nubosidad y temperaturas nocturnas no muy bajas. Durante buena parte de la noche, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, la temperatura no bajó de los 20 grados. En pedanías como Matola, derramador, Valverde o han alcanzado 17 grados, 18. En la valla, la 20 en Torrellano, 21 en Santa Pola o 19 en la Marina hoy tendremos una jornada estable anticiclónica con predominio de cielos despejados, viento en calma a primeras horas, a partir de media mañana y durante la tarde se activará el viento flojo de componente este que va a frenar el ascenso de las temperaturas, eh, de hecho hoy aquí en la ciudad la máxima va a rondar los 28 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 27, 28 grados en pedanías de interior, como derramador, eh, pusol, algoda, de matola, podríamos rozar los 30 grados. Mañana miércoles más de lo mismo, cielos despejados, a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos del sureste, esto nos va a dejar temperaturas de nuevo en torno a los 28 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 19 grados. Jueves, viernes, sábado, los primeros días del mes de junio continuaremos con la misma tónica, ambiente soleado, con intervalos puntuales de nubosidad de, de tipo alto y temperaturas que no pasarán de los 28 o 29 grados.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 Si suavizas mi vida, no estaré más tiempo sin saber qué siento.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 Escuela de Arte y Escuela de Verano, Requete Arte, abrió sus puertas el pasado viernes con talleres gratuitos de todo tipo. Sus talleres están dirigidos a fomentar la reutilización y con ello reducir los residuos que generamos a diario. Es una escuela que pone la creatividad al servicio del medio ambiente. Para hablar de este proyecto mucho más ambicioso, contamos con su fundador y gerente, Alfonso Navarro. Muy buenos días, Alfonso. Hola, buenos días, Rosmari. Bien, pues, ¿por qué nace este proyecto? Bueno, pues mira, este es un proyecto que tengo ya en mente de hace muchos años, lo que pasa que, bueno, pues ahora se han unido, digamos, las circunstancias para poder realizarlo y llevarlo a cabo. Este proyecto es una escuela-taller multidisciplinar eh, para todas las edades, en donde sea dibujo, diseño gráfico, diseño de producto y cerámica con el torno de alfarero, digamos, como punto fuerte. Y... El, el fundamento, digamos, es eh, recoger todos los productos y todos los elementos que a la sociedad, digamos, comillas nos molestan y darle una reutilización y que nos sirva también como soporte para dibujar, para pintar, para hacer eh, escultura, modelado, etc. Ese es un poco el principio de la, de la escuela. Pero el principio fue el viernes, se abrió y estas jornadas de puertas abiertas, ¿hasta cuándo van a durar? Y sobre todo talleres gratuitos. Sí, eh, el, hubo una aceptación enorme eh, con la inauguración, que fue el viernes pasado, y entonces hemos decidido pues, dejar esta semana por la tarde, previo aviso mediante WhatsApp, al número que bueno, aparece en las publicidades de Instagram, para eh, quedar con nosotros y que estas personas que no pudieron hacerlo lo hagan en esta semana. Antes. ¿Y qué ofrecéis? Eh, ¿Qué talleres gratuitos son los que ofrecéis? Pues mira, vamos, a la gente en general se ha, se ha inclinado mucho hacia la cerámica. Entonces hacemos eh, dibujo, hacemos eh, pintura y cerámica fundamentalmente, lo que estamos haciendo ahora para todas las edades, podemos venir bien. Eh, adultos, niños, todas las personas que deseen. ¿Y quién es? Eh, eh, eh, ¿Cuál es el perfil del que se apunta al taller? ¿Personas mayores? ¿Son por la tarde? ¿El horario es, compa es compatible con el trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo está yendo? Claro, como hemos abierto ahora, no tenemos, digamos, un histórico, ¿no? Eh, pero la idea es empezar con el, la escuela de verano, ahora que va de la última semana de junio a finales de julio, que es inicialmente para niños de 7 a 12 años, en un horario desde las 8 hasta las 2, en función de un poco lo que cada padre quiera. Y luego tenemos unas, unos horarios por la tarde que está destinado a personas adultas, eh, también adolescentes. Y bueno, pues eh, no tenemos todavía, claro, la demanda, ¿no? porque ha surgido todo así y bueno, estamos todavía esperando. Que todo el mundo se apunte... ...pero bueno, eh, vamos a adaptarnos... ...en función de lo que la gente... ...un poco nos vaya pidiendo. ¿Y cuáles son las instalaciones? Eh, ¿Cómo son? ¿Es, Estamos es... en la calle Abre número 5... ...las instalaciones eh, son muy atractivas... ...para los nenes sobre todo... ...entran y se quedan... ...estamos impresionados... Eh, ...son unas instalaciones muy cómodas... ...tenemos mucha luz en la zona... ...luego tenemos un patio interior... Eh, que tiene también un, una zona de, de iluminación, un, un panel de cristal. Eh, tenemos los dos tornos, de momento vamos a incorporar más tornos de alfarero. Y luego tenemos pues como tres zonas en las cuales podemos distribuir por las distintas edades que nos pueda entrar dentro de la de verano, uh -huh. o incluso distintas actividades o distintos talleres eh, en un mismo momento. ¿Estáis apostando por la reutilización de lo que tiramos, de lo que nos molesta? ¿Qué, qué residuos son los que mejor sirven para reutilizar o para la creatividad? Pues mira, eh, fundamentalmente el papel y el cartón. Eh, eso es eh, utilización 100%. Eh, incluso nosotros el compromiso de residuos cero es porque todo lo que, digamos, entre comillas, nos sobre... De papel que hemos hecho un trabajo y vemos que, por ejemplo, pues, no, no nos ha salido bien o queremos repetirlo. Todo eso vamos a intentar reciclarlo haciendo pasta celulósica y creando nuestros, nuestros propios papeles. Y luego lo que es el tema de todos los residuos que hacemos de envases, eso eh, vamos a intentar eh, trabajarlo tanto en modelado, escultura, vamos a hacer esculturas y tótems eh, con este tipo de materiales para que, bueno, pues los niños vean que efectivamente eh, la materia mm, se transforma, vaya. Uh -huh. eh, y qué lástima, yo pensaba papel, cartón y plástico, el plástico que es lo que más nos duele para el medio ambiente, ¿también tiene buena salida para la, en el mundo del arte? Sí, sí, sí, por eso te decía el tema de los envases, eh, es fundamental que ellos vean que ahí, eh, bueno, pues puede reutilizar y ¿eh? podemos construir eh, muchas cosas con ellos. El plástico desde luego es un, una lacra para, para la sociedad claro. y yo creo que los niños van a estar muy incentivados uh -huh. por este tema y creo que va, se le va a sacar bastante partido. Pues Alfonso, dime algo que, del que, de lo que te sientas orgulloso que hayas podido eh, construir o crear con plástico, por ejemplo. Bueno, pues mira, nosotros estamos aquí haciendo unos soportes, por ejemplo, para eh, dejar el material, para reciclar el material, y lo estamos haciendo todo con elementos que, que iban a la basura, vamos a reciclaje. Entonces, eh, también, por ejemplo, hacemos una serie de grabados con los cartones que quedan del brick, los bricks que llevan dentro aluminio, porque con ese soporte se pueden hacer unas, unos trabajos impresionantes. Entonces, bueno, da, hay mucho por hacer y, bueno, lo importante también es que los niños eh, aporten su creatividad porque yo estoy seguro que eh, se van a volver locos con este tema y, y nos van a aportar muchísimo. ¿Y quién trae los residuos? ¿Quién trae la basura reciclable al, al taller? Sí, la idea es que cada niño eh, o cada adulto, porque eso también da de destinado a adultos, cada persona, cada alumno, eh, aporte sus eh, residuos, eh, evidentemente tienen que estar limpios, y, y con ello, eh, digamos, vamos a hacer pues, una especie de colaboración de comunidad que vamos a aportar pues, cada uno de nuestros residuos. Y también con esto, yo creo que nos concienciamos de la cantidad de residuos que hacemos. Mm. Porque si tú ahora dices a un niño, tráete de tu casa, que esté limpio, háblalo con tu papá, con tu mamá, mira a ver traete eh, ...tales envases... ...unos bricks... Eh, ...probablemente el niño no pueda venir con los bricks... ...va a tener muchísimos... ...entonces yo creo que eso es lo que le va a dar también... ...ese enfoque de decir... ...estoy haciendo mucha, mucha basura... ¿no? ...muchos residuos... Pues sí. ...lo van a traer todos de casa y colaboraremos entre todos... ...pues gracias... ...gracias por cuidar del medio ambiente... ...y suerte con este proyecto de requetearte... ...muchísimas gracias a ti... ...por la atención... Recordamos ahora cuando nos faltan 15 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana. ...pues vamos a recordar en titulares... ...las noticias de nuestra crónica informativa... ...de este martes su último día de mayo... ...una crónica informativa que sin duda... ...está marcada por el Pleno Ordinario... ...que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento... ...y es que el equipo de gobierno... ...acordó destinar una partida de 300.000 euros... ...para acometer con urgencia... ...actuaciones de conservación... ...en el viejo convento de la Merced... ...se quiere actuar en la iglesia gótica... ...el espacio de mayor valor para su recuperación... ...la oposición municipal considera insuficiente esta partida... ...que fue anunciada ayer en el Pleno por el equipo de gobierno... ...debido al estado de deterioro en que se encuentra este convento. También les estamos contando que PSOE y Compromís... ...sacaron ayer adelante la aprobación inicial... ...del plan de movilidad con toda la oposición en contra...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 El Despertador de Elche con toda la información local Teleelche Radio Marca sale a la calle este viernes con motivo de la segunda feria de materiales formación, demostración de maquinaria y mucho más en un programa especial de Entre Amigos con Rosa Lucas Desde las 10 y cuarto en Materiales Cano, Teleelch Radio Marca, en directo este viernes. Y recuerda que puedes verlo en teleelch y teleelch.es. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud.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 Este miércoles, a las siete y media, Elche rinde homenaje al escritor y periodista Vicente Molina Foix. Sigue en directo el nombramiento como hijo predilecto desde el Salón de Plenos. Este miércoles, en directo, en Teleelch. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo del Che con Salvador Campello.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 7 de la mañana, 52 minutos, la temperatura ya ha pasado de los 20 grados, 20 grados con 7 décimas, aunque no hará tanto calor como ayer. Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano, patrocina el deporte. El que nos cuenta cada mañana, don Francisco Gómez. Buenos días.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 El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. Son las 8 en punto de la mañana, hemos llegado a la segunda hora del programa La Glorieta. Es 31 de mayo, es martes, despedimos un mes que nos deja dos importantes titulares. La retirada del proyecto para crear ese hotel en el Convento Viejo de las Clarisas, al quedarse el PSOE sin los apoyos de su socio de gobierno, Compromís. Y también el inicio de las obras de los carriles bici en las avenidas de Pedro Juan Perpiñán y Avenida de Alicante. Además, hoy, en esta jornada, el PSOE ha convocado una rueda de prensa en su sede con el alcalde Carlos González y el secretario general Alejandro Soler para hacer balance de estos tres años de gobierno municipal. Una buena oportunidad nos brindan ambos para preguntar sobre la continuidad política del alcalde como candidato socialista. Pregunta que deberá responder Alejandro Soler. Veremos si lo hace. En cuanto al balance de estos tres años, pues vamos a destacar también dos titulares. La peatonalización del centro y la adjudicación de la nueva contrata de limpieza y recogida de basuras. Pero cabe preguntarnos si estamos notando esa mejora en este servicio nuevo que casi duplica su coste. Además, en la agenda informativa de hoy pues te, vamos a recibir la visita de una... Consejera Rebeca Torró, la nueva responsable autonómica que va a asistir a la clausura de la jornada que se está celebrando en el centro de congresos para dar a conocer el papel de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, cuya sede se ha ubicado aquí en Elche, en aras a esa descentralización del Gobierno valenciano anunciada por el presidente del COSEI. Chimopuch. Son noticias de las que estaremos pendientes y daremos cuenta en nuestros próximos boletines informativos con Marga García. Ahora vamos a comenzar resumiendo pues, lo que dio de sí el Pleno Ordinario de ayer. Peso y compromiso. rechazaron en el Pleno de ayer la moción del PP para presentar un proyecto museístico con el que rehabilitar el viejo convento de las Clarisas y anunció el equipo de gobierno, la creación de una partida de 300.000 euros para acometer obras urgentes de conservación. Actuarán en los elementos que en peor estado estén. La portavoz de compromiso Esther Díez, celebró este acuerdo tras el pleno ordinario porque se consigue, dijo, no pri privatizar el convento y recuperar la iglesia gótica, el mayor valor del monumento el convent de la Mercè les Clarisses necessita d'una actuació urgenta de conservació. Per és tan important que we aquesta partida de 300.000 € a la que anem a actuar sobre els elements que estan en pitjor estat i també iniciem aquesta recuperació de l'església gòtica, que és la que té major valor de l'edifici. Des de, de compromís hem aconsegut que no es este convent, clau en el patrimoni de la ciutat i a més que donem aquests primers passos per a la recuperació de la greja gòtica. En aquest sentit estem molt dels ...que más solid para recuperar el Convento de la Merced. Pues rechazaron la moción de los populares para rehabilitar el Convento de la Merced... ...anunciaron esta creación, esta partida de 300.000 euros... ...pero todos los grupos de la oposición en bloque dijeron... ...que este dinero es insuficiente para acometer obras de reparación y conservación...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 Finalmente, Ross, el nuevo PEMUS ha salido adelante de forma inicial con los votos a favor del gobierno local, pero con el rechazo en bloque de toda la oposición. Pues vamos a escuchar a esos portavoces de la oposición. En primer lugar, a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, quien preguntó a la concejal de Compromís ¿qué se, puede, qué se tiene que hacer con los coches.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 ...pero la realidad del municipio... ...la realidad que vivimos los helicitanos... ...es muy diferente. Y la portavoz de Vox, Aurora Rodil... ...como médica fue más allá... ...y dijo que los problemas de respiración... ...se deben, la mayoría, al tabaco... ...y no a la contaminación de los coches. Muy buenos días, Ros... ...una representación de padres... El EPOC, que la enfermedad pulmonar crónica es producto del tabaco en el 99% de los casos. Estamos creando un temor social de que nuestros coches nos están matando. Y es mentira en esta ciudad. Y ahora sí vamos a escuchar a Marga García, nuestra compañera, pues hablándonos de las protestas que realizaron ayer en el Pleno las madres del colegio Aussias Mark.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 El alcalde, tras la reunión con las madres, se comprometió a trabajar para buscar las mejores soluciones a un grave problema.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 Y seguimos con más asuntos plenarios. El PSOE se quedó solo. Fue el único que apoyó la decisión de Chimo Puig de otorgar a la Universidad de Alicante el grado de Medicina. Nos da más detalles de esta noticia nuestra compañera Iziar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ross. El PSOE se ha vuelto a quedar solo en el Pleno, esta vez por apoyar la implantación de Medicina en la Universidad de Alicante, en contra de la opinión de toda la oposición e incluso de sus socios de gobierno de compromiso respaldando a la Universidad de Miguel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 ...por el equipo de gobierno PSOE y Compromís... ...y sí que tuvo los votos a favor de todos los grupos de la oposición. El alcalde hizo un llamamiento a la unidad política... ...para defender esta infraestructura que es clave... ...para el crecimiento del sureste español. Y los apoyos al trasvase no se quedaron solo en la sesión plenaria de ayer... ...las entidades económicas del municipio también se han pronunciado...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 Abrimos nuestra crónica de sucesos, viene empañada por el duelo de dos hombres fallecidos. El primero fue este fin de semana en La Olla. Un hombre de 49 años falleció al cortarse el cuello con la motosierra que estaba utilizando para cortar leña en una finca de esta pedanía. La motosierra, la motosierra se atascó y al tratar de arrancarla se cayó y la máquina en marcha le cortó parte del cuello.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 Este avance puede transformar la investigación básica y clínica y permitir estudiar de manera no invasiva el papel de la inflamación cerebral en enfermedades como Alzheimer, Parkinson o la esclerosis múltiple y proporcionar así valiosos biomarcadores tempranos de estas enfermedades neurodegenerativas.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 Y tras dos años de pandemia regresa la celebración del Corpus Christi a Elche. Ayer se presentaron los actos que se llevarán a cabo el próximo mes de junio y se hizo también público el cartel de la festividad, que por primera vez se trata de una acuarela y no de una fotografía. Es del autor Antonio Ródenas quien ha plasmado la imagen del Corpus saliendo por la Puerta Mayor de Santa María. La festividad se inicia, los actos, este mismo, el sábado 11 de junio a las 8 de la tarde se llevará a cabo la misa y a continuación el pregón. Se ha conocido también que el caballero portaestandarte de la tripleta del corpus será el presidente de la Junta Mayor, Joaquín Martínez. Para finalizar el domingo 19, día del Corpus, el obispo emérito de Canarias estará presente tanto en la misa como en la procesión, por las calles de Elche, en la que, por cierto, dos hermandades, como son la estrella del gran poder y la flagelación y gloria, se unirán para montar sus altares por primera vez. Vamos a escuchar al rector de la Basílica, Ángel Bonavía, pues invitando a los ilicitanos e ilicitanas a participar en estas actividades del Corpus.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 entregará las 17 bicicletas arregladas por los alumnos de formación profesional del centro a los niños y niñas refugiadas de Ucrania que se encuentran acogidos en nuestra ciudad y la entrega, como decimos, será esta tarde en la sede de la ONG Conciencia Y terminamos ya con un último apunte. Les recordamos que este viernes el programa Entre Amigos de Rosa Lucas vuelve a salir A la calle de estos estudios para cubrir en directo la segunda edición de la Feria de Material Cano. Desde la pedanía de la Hoya, en las instalaciones de Materiales Cano, Rosa Lucas y Teresa Fernández van a entrevistar para radio y televisión a los protagonistas asistentes a esta feria, en la que habrá demostraciones de maquinaria, formación y almuerzo networking. La Glorieta.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 Lo intento Voor mij! Oh.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 Son las 8 de la mañana, 27 minutos. La temperatura, según la estación meteorológica de Teleelche, en este momento es de 22 grados con dos décimas la humedad. Ya es importante, 76% de humedad. Vamos con el deporte, con el patrocinio de Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano. Y damos la bienvenida a don Francisco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Ya tenemos diversión, ya tenemos caso Peremilla. Sí, bueno, no sé si llamarlo diversión, pero tenemos eh, ya movida en el Elche Club de Fútbol... ...porque era demasiado tranquilo para ser verdad. Hacía mucho tiempo que no teníamos ya ciertas discrepancias. Bueno, y el pulso Peremilla-Elche se ha hecho latente... ...a pesar de que el propietario reconocía hace semana y media en su comparecencia pública... ...de que no había caso Peremilla y que por ello eh, te habían tenido la sensibilidad, aunque entendían que era renovación automática por permanecer en primera, pues eh, le habían ofrecido una ampliación, en este caso de tres temporadas, una renovación de tres temporadas, pero está claro que el futbolista yo lo avisaba así con la boca cerrada, pero ayer lo hizo con la boca abierta en una carta de, de despedida donde dice que por el momento se despide del Elche Club de Fútbol, eso sí es una carta un poco ambigua y contradictoria, ...porque es un adiós... Es, ...sí, se podría entender como un pulso... ...como una medida de presión... ...porque es un adiós... ...pero eh, termina diciendo... Eh, ...ojalá podamos volver a sentarnos... ...para escucharnos mutuamente, ¿no? Yo no sé si es un calentón... ...si es motivo de que... ...en el club, pues... Eh, ...las formas no han sido las adecuadas... Eh, ...yo he hablado con el futbolista... ...y va por ahí... ...porque no es un tema de dinero... ...ni de que eh, ha fichado por otro club... ...él quiere quedarse pero no le han gustado las formas. Él entiende eh, que el club se ha agarrado a una cláusula de renovación eh, matemática por permanencia que no es legal y, y como lo saben que no es legal, insisto, según el futbolista, pues eh, por eso le han ofrecido la renovación por tres temporadas. Hombre, yo creo que cuando uno le ofrece la renovación por tres temporadas es porque interesa, no solo por quedar porque bien. A ver, yo creo que es un tema que no debería llegar a, a los tribunales, porque no es cualquier jugador, es peremilla es una emblema, yo creo que después de Nino... ...es el que ha recogido el testigo de esa simbología... Eh, ...que de alguna manera caracteriza eh, pues los... Eh, ...y los conductores de la afición del Elche Club de Fútbol... ...del esfuerzo, del sacrificio, del que lo da todo... ...del que ha marcado goles históricos... ...entonces no sería bueno terminar así... Eh, yo, Pere Milla puede tener razón en muchas cosas... ...aunque yo creo que se ha equivocado en, en, en las formas ¿no?... ...él está en su derecho de hacer esta carta... Pero con Bragarnik este tipo de mm, pulsos... No suelen terminar bien. No no, no, no suelen tener final feliz. Entonces, bueno, esperemos que las dos partes eh, se sienten y negocien, porque yo creo que Perepiña quiere quedarse. Eh, otra cosa, insisto, que esta carta ya haga más daño y reste más que sume. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que eh, sucede. Desde luego, Bragarnik mm, nervioso, no se va a poner en Argentina. Ya, ya te lo digo yo. Pero esto es cuestión de dinero, el cual, qué sí, vale sí. su ficha, qué vale la ficha, de qué vale Pere Milla. Lo que él pida y ah, lo que quiera vale. darle el Elche. Esto es oferta y demanda. No se sabe todavía los números. No, no, no. Vamos a ver. Pere Milla estaba eh, cuando llegó aquí en 2019, que vino de primera de Leibar a un segunda. ...fue una de las mejores fichas... ...entonces estaba en torno a los 300.000 euros... ...ahora puede ser que esté en torno a los 400... Eh, ...por las subidas a primera y tal... Eh, ...Peremilla es muy posible que esté pidiendo... ...por su gran momento... ...pues eh, ser reconocido como uno de los mejor pagados... ...de la plantilla... ...porque entre otras uh -huh. cosas ha sido el máximo goleador... ...es que claro, con, con <coughs> esa <coughs> carta de presentación... ...dice, espérate a ver... ...claro, si él está ahora mismo en torno al medio millón... ...que nos puede parecer una exageración... ...para uh -huh. los mortales... Uh -huh. ...pero eh, hay compañeros que han rendido muchísimo menos y cobran tres veces más, pues es, claro. nor es normal que él quiera decir, eh, quiero que se me valore, porque además tengo otras ofertas. El club mmm, es evidente por la carta que no le ha valorado lo que él considera. Es un tema, como tú bien dices, de dinero. Ya. Y yo creo que aquí hay una negociación, pero que no es bueno eh, tensar la cuerda. Y me da uh -huh. la sensación de que esta medida de presión, o como queramos llamarlo, es un poco es un pulso. Pero si tiene otras ofertas, quizá las tenga, eh, se, lo esté planteando seriamente. Porque Pere sí. no es tonto y sabe que A mantener ver. el pulso con el propietario del de sí, sí, cheque Club no, de Fútbol puede perderlo. No es buen negocio. A ver, está claro que algo tiene, que ofertas tiene. Yo creo en su palabra de que no ha firmado nada con nadie. Y, y además creo que él es inteligente para saber que aquí es eh, una, un futbolista y una persona muy querida y respetada y en otro club va a ser uno más que parte de cero entonces lo que pasa es que él quiere aprovechar con 29 años su último gran contrato mm. de tres temporadas y a razón pues vamos a poner de un millón de euros por temporada eso es, no es que sea respetable, es que es entendible, es entendible ...pero eh, deberíamos llevar o debería llevar quizás un poquito a lo mejor de cuidado... Eh, ...con cómo expone estas negociaciones... ...ya te digo que con una carta de despedida a mí me parece que no es lo ideal... ...pero doctores tiene la iglesia y no nos vamos a meter en lo que cada uno decide... ...veremos, da la sensación de que esto va a ir para largo y que el verano, bueno, pues va a ser largo y que el 4 de julio, que el club le va a exigir que se presente como él no se presente, pues vamos a tener Empezamos ya, con el lío Vamos uh -huh. a tener tomate ¿Sí? Así que ojalá eh, en las cinco semanas que quedan eh, hasta que la plantilla se va a presentar, se pueda solucionar por el bien de ambos. Conclusión: esa desigualdad salarial, ¿cuándo se va a equiparar? ¿Hay sindicato deportivo? No, no. Eso no existe, no. Eso no existe no. en el fútbol, ¿no? No, no, no, no, ¿no? En fútbol, cada uno. Pues debería poner aquí a alguien. A orden, Hay un mínimo. Porque esto, esto puede ser una, no. un, un guirigay. Pero ¿no? esto es, por rendimiento. No, esto es porque por rendimiento. Él se queja de, de que cobra menos que otros. Imagínate los otros que dirán: pues, ¿por qué este tiene que cobrar más que yo? Pero tú aprovechas tu momento. No puede exigir yeah. lo mismo un futbolista que, que no ha tenido ha que la no har, ha eh, Un rendimiento 5 que el que ha tenido un rendimiento 8 o 9. Eso está claro y el mundo del fútbol así <risa> se rige. Negocio, si no, por eso pela. otros cobran 100 millones de euros. Exacto, ¿de qué estamos hablando? <risa> <risa> Estos de... son minucias. Bueno, Coco, muchas gracias. a vosotros. Hasta, hasta luego. luego. Chao. Para los calores de este verano, Juan Aguilló.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 El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 8 de la mañana, 37 minutos y medio, con AUESA, autobuses urbanos de Elche, del Grupo Avanza. Nos marchamos a hablar del tráfico. Bueno, eh, yo no, lo hace Jesús Iniesta desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, que nos cuenta cada mañana cómo está el tráfico. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues como es habitual, a esta hora el tráfico es más denso en los accesos a la ciudad. Dentro del núcleo urbano encontramos mucha retención en el alcalde Vicente Quínez, dirección Alicante...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 La calle Antonio Antonio, Antonio Asensio continúa cortada por obras desde Barça de Moros. La calle Arquitecto Verde en Puertas Coloradas está cortada durante toda la mañana por la instalación de Mercadillo. Y atención, muy muy importante, el tramo comprendido entre Concesión Adenal y Ave, Avenida Alcalde Ramón Pastor... De la, ...en la avenida de Pedro Juan Perpiñán se ha quedado con un solo carril en cada dirección... ...por obras del carril bus, eh, perdón, carril bici... ...con retenciones continuas... ...evitar la, esta vía, la Pedro Juan Perpiñán... ...y utilizar alternativas como Avenida Alcalde Ramón Pastor... ...Avenida de la Libertad, rondas y circunvalaciones... ...se ha cerrado también el tráfico la, la, en la calle José Romero López... ...por obras de canalización... ...está previsto que esté hasta el próximo viernes día 3... La línea C del bus sufre variaciones en su recorrido. Y por último, recordar respetar los límites de velocidad, los pasos de peatones y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce, ya que se crean distracciones muy graves. Esto es todo desde la Sala de Contra el Tráfico de Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. El bus es más rápido. El bus siempre llega a tiempo. Tiene vía libre. El bus es cómodo, seguro y con su uso cuidamos del medio ambiente. Disfruta el bus. Autobuses urbanos de Elche. Grupo Avanza. Bien, pues después de escuchar la información sobre el tráfico rodado que se complica en la zona de Pedro Juan Perpiñán por la construcción de ese carril bici, también hoy visita la portavoz de Compromís las obras de la avenida de Alicante por el segundo carril bici que ha comenzado las obras. Antonio, tú estás ya preparado para asomarnos ahora a la ventana de los titulares de la prensa nacional. Hoy, ...reflejarán todos en portada, supongo que el aniversario de esos 40 años... ...de la entrada de España en la OTAN. Por ahí va más o menos la información. Bien, pues cuéntanos. Comenzamos con El País, evidentemente en el Centro Fotografía de Pedro Sánchez... ...Felipe VI y el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg... ...paseando tras el acto que estuvieron presentes en el Teatro Real. El Rey llama a la OTAN a cuidar su flanco sur... Y más información, porque en portada también, y en la parte más alta, la Unión Europea dice el país alcanza un pacto para el embargo del petróleo ruso. Los 27 llegan a un acuerdo para cortar el suministro del crudo por barco, que supone dos tercios del total. ABC va por su cuenta. Fotografía de la ministra de educación, Pilar Alegría, porque indica el titular, los libros de texto ideologizados provocan una crisis en el ministerio. Y aparece también un recorte en donde explica en un libro de texto qué es la democracia plena. En él aparece uno de los libros para el próximo curso, una campaña del PSOE para ilustrar lo que es una democracia plena. A la izquierda, la ministra de educación, Pilar Alegría. La vemos ha tenido que purgar a su número dos en plena polémica por la colonización del sanchismo en los manuales de la ESO y el faldón más bajo de, el, de ABC también deja hueco para hablar de la OTAN la ampliación de la OTAN y la próxima cumbre desencadenan un nuevo cisma en el gobierno Podemos no apoya que Suecia y Finlandia se incorporen a la Alianza Atlántica y sus ministros darán la espalda a la próxima reunión de Madrid porque consideran que es un derroche Aún queda un año de coalición Cambiamos, nos marchamos al mundo Fotografía de los mismos tres actores Pedro Sánchez, Felipe VI y el secretario de la OTAN 40 años en la OTAN con boicot de medio gobierno lo que acabamos de comentar Y hace también referencia el mundo a el gobierno catalán que desafía al tribunal y decreta inaceptable el 25% de castellano. También habla de la corrupción. Red del PSOE en la Comunidad Valenciana. La trama corrupta creó una estructura para operar también en Andalucía. Y para cerrar, abrimos la razón El Rey fotografía del Rey y Pedro VI encabezaron ayer la conmemoración de los 40 años del ingreso de España en la OTAN, malestar en Moncloa por el boicot de Podemos a la cumbre de la OTAN y un gráfico espeluznante del IPC la inflación vuelve a subir los precios crecen un 8,7% La subyacente, en donde no entran eh, las energías ni el carburante, uh -huh. está en un 4-9%. eso es la cesta de la compra. Es lo que más nos preocupa, impresionante, sí. no sé, no sé, no sé, pero no llegamos a final de mes con no. este incremento de los precios. En la crisis se decía lo mismo, ¿cómo va? Dice yo bien, mientras quite lo de comer, llego a fin de mes.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 Ayer, El Mundo Festero despidió a uno de sus artistas falleros... ...que más decorados y carrozas ha aportado a los actos principales... ...de moros y cristianos o de la gestora de festejos aquí en Elche. Desde su taller en Torrellano y durante décadas... ...José Muñoz, fructuoso, trabajó para poner espectacularidad... ...a los desfiles festeros de todo tipo... ...y a las fiestas de San Juan en Elche, en el Raval... ...encargándose durante un tiempo de la construcción de su hoguera. También creó monumentos falleros para Valencia y para las hogueras de Alicante. Atelelch estuvo muy unido porque desde sus inicios colaboró de forma altruista en la elaboración de los decorados de muchos de nuestros programas televisivos. Uno de los muchos reportajes que le hicimos en su lugar de trabajo, en el taller de Torrellano, fue en 2003. Anoche lo ...emitimos en nuestro programa día a día... ...y hoy lo hacemos aquí en La Glorieta. En ese reportaje nos contó... ...cuál fue su primera carroza... ...con el boceto en mano. Pero con, Construyendo carrozas en 1970... ...que construí la primera carroza de mi vida... ...por primera vez... ...que era la que representaba a Torrellano... ...en la cabalgata ofrenda floral a la Virgen de la Asunción... ...porque antes... Eh, la ofrenda de flores, eh, las reinas iban arriba de carrozas, unas carrozas que se traían de Valencia y la comisión iban dando delante, pero la de Torrellano no se traía de Valencia, esa siempre la hacía yo con motivos ilicitanos, con cosas del che, con frutas, con motivos del Misteri o de la palmera imperial o lo que sea y aquello era muy bonito, ¿no? a principios de los 70 hasta mediados, de los, a últimos de los 70 se dejó de, de hacer la cabalgata ofrenda floral. ...y pasó a ser solamente ya la ofrenda de flores... ...y después esas carrozas aprovechaban para hacer... ...una batalla de flores... ...en el paseo de la estación... ...el día 15 de agosto después de la coronación de la, de la Virgen... ...aquello era precioso... ...no sé por qué eso no se, no se ha recuperado... ...o si vienen flores, no en flores porque es muy cara... ...pues hacerla de serpentina y confeti... ...pero aquello se divertía mucho la gente... ...y culminaba la fiesta el día 15 muy bien... ...con todas las comisiones festeras, con los trajes típicos, con todo... aquello era precioso... ...hay gente que se acordará de aquello... Creo que hubieron rumores de que esta gestora quería volverlo a hacer. Hace dos o tres años hubo rumores, pero no, no se llevó a cabo. Y es una pena, una pena porque terminaban las fiestas del Che muy bien, muy bien, con la batalla de flores, o de serpentines y confeti en este caso. Luego siguió hablando de sus inicios y de cómo montó su primera hoguera en la pedanía de Yubalcoy, en la casa de Ferrandez, donde vivía, y cómo al quedarse sin el trabajo de cortador por el cierre de la fábrica Ripoy, comenzó a trabajar en lo que le apasionaba, como artista fallero. Esto me trae muchísimo recuerdo, puesto que esto es en mi casa, donde vivía en Jubalcoy, en el chalet de don José Fernández Cruz. Celebrábamos las hogueras de San Juan cada 24 de junio, esto es la portada, de, aquí se ve el chalet perfectamente, mientras que yo trabajaba en la fábrica de Ripoll como aprendiz de cortador. Esto es, nos remontamos al 69, con mucho el año 70. Y aquí ya pasamos a la primera carroza que hice ya en 1970 también, que cerró la fábrica y entonces ya... Me puse yo a hacer esto ya, ya en plan profesional cobrando. A mí me pagaron no sé si fueron 25.000 pesetas de esta carroza, que eran cuatro tajadas de melón de agua, de sandía, para la cabalgata ofrenda floral, como he dicho antes, para las fiestas de agosto de Elche. Después hicimos otra al siguiente año, que era lo más representativo de Elche, el palmeral, la palmera del huerto de Olcura, la dama y el misterio. Está en el traslado, está cerrada y aquí en, en, durante el desfile la mangrana se abría. El oropel era auténtico, que nos lo dio el patronato del Misteri delche. nos lo dio para que forrásemos la mangrana del Misteri. Y ahí van las damas, se distribuía, mira la mangrana en primer plano, la bonita con el ángel el niño incluido, con el angelito y todo. Otro año es este año, que aquí era la fruta típica del campo Delche, el melón de agua otra vez, eh, o la sandía, las mangranas, el almendro. Eh, los higos verdales, que son muy típicos del campo delche, que no abundan mucho en muchos sitios nada no más que en el campo delche Y esto es más o menos las carrozas que hacíamos en los años 70 Muy laboriosas, aquellas carrozas, porque como no es como ahora, porque estas carrozas, desde que te las encargaban hasta que se cumplía con el cliente Pasaba muchísimo tiempo porque eran hechas adrede, esto no eran piezas que teníamos repetidas o de refrito, había que hacerlo adrede Y encima los colores no es pintado, estaba todo hecho con papel de seda Con florecitas de papel de seda pegadas una a una se formaba todo esto y tal. Ah, hay otras que ya pues hoy en día pues están hechas ya de otros años y son realquiladas y tal y cuesta menos. Pero cuando una carroza es de estreno, pues te puedes tirar durante tres meses, incluso haciendo. Bueno, dos o tres meses es demasiado, pero un mes haciendo una carroza nueva, sí. Ahora, sí es ya de alquiler que solamente tiene que estar poniendo piezas de, de, de aquí y de allá y hacer una composición nueva, pero a base de piezas hechas, pues dura un día lo que cuesta montarla nada más. Y esto es a grandes rasgos más o menos, del mundo de, de, de la carroza, muy paralelo al mundo de las hogueras. Lo que pasa es que este trabajo, por lo menos, es más gratificante porque no te lo queman. En ese reportaje nos enseñó los cientos de bocetos que guarda de sus trabajos para las carrozas de moros y cristianos. Cuando para Miguel Ángel, el que fue capitán el año pasado, eh, pues fue cargo de honor hace tres años, así le hicimos esto. Iba esto, esto a un lado y esto a otro y él, él iba aquí arriba de la luna esta. Vale. O sea que todos, todos estos proyectos, todos se he hecho. Esa está también allá en almoradí, como te he dicho. Esto se hizo también para los sarracenos, el año que fue el Rápido, el Capitán, y nos llegó a salir. Se lo dejaron en, allá en al final de René Victoria, por falta de gente, no, no, no salió. No veas tú. Esta carroza, esta se la hicimos a Marquitos, el año que fue Capitán de, de los sarracenos también, el año 92. Esta es otra de Elche, esta se la hicimos a... ...los Benimerines del año 90... ...no sé si el nombre se llamaba Herminio, no sé también ya... ¿no? ...esta también de los... ...de los musulmanes almorávides... ...al cargo de honor se llamaba Isidro... ...y en 2003... ...nos muestra las tres carrozas que tenía en esos momentos... ...en su taller de Torrellano, aún estaban sin terminar... ...la primera para los cargos de los sarracenos esta es eh, la carroza que este año va a sacar la comparsa sarracenos por sus cargos de honor que el año pasado tuve también el honor de construirle pues toda la capitanía todo el boato y las carrozas que sacaron que fue todo de riguroso estreno que se hizo todo adrede para para estrenarse en elche sin recurrir a a piezas de, de otros pueblos y refritos de otras fiestas sino que fue todo eh, estrenado en elche para la ocasión como también fue lo que le hicimos a ...al capitán cristiano, a Juanse Pérez Calvo de los Astures... ...parte le hicimos nosotros y parte que fue el cañón, el cañón se lo hizo él... ...sin recurrir a otros pueblos... ...fue todo muy típico de Elche, muy, muy ilicitano... ...sin recurrir a refritos, como he dicho antes... ...y este año pues repetimos otra vez con los arracenos ...y esta es la carroza, que va en colores... ...predomina el blanco, el negro y oro... ...porque creo que el traje de los cargos también más o, va, más o menos va a juego en la carroza... Nos falta que construir, que aquí al lado de la escalera van a ir unos colmillos grandes de, de marfil, pero los vamos a poner dorados, porque el marfil está muy visto y lo vamos a poner en hoja de pan de oro. Ahí irán dos cargos, un chico y una chica. Ah, falta también de que venga a darle el último vistazo ya para, para el de, para, para desfile ya. Esta carroza, que estamos aquí también prácticamente casi montada, es la que llevará este año el abanderado de, los, de la asociación de fiesta de Moros Cristianos del Che, Que corresponde, creo, a las comparsas Tures. Que, como he dicho antes, también le hice la Capitanía el año pasado y quedaron muy contentos por pues este año, la Banderada de los Astures. Y le hemos hecho esta carroza que será la primera. Y la última para la comparsa de Benimerines en 2003. La carroza que saldrá este año con la comparsa Benimerines, con su sultana arriba. Es bastante original por los colores, que son unos colores. Los plumeros que son verdes, porque el negro está muy visto, incluso el blanco, el rojo, pero el verde está muy poco explotado. Entonces he querido hacer toda esta composición que para mí simula ser, pues como estamos en Elche, pues un palmeral. Entonces le hemos puesto en forma de palmitos y predomina el verde y el oro simplemente. La chica creo que lleva el traje de color salmón que se verá muy bien aquí con el verde y de hecho les ha encantado, sobre todo a la gente de la comparsa... ...la ha visto ya y les ha gustado un montón... ...está muy bonita y a mí también me gusta mucho... ...es muy, muy aparatosa y muy, muy atractiva... ...y dentro de la sencillez que tiene y quedará muy bien". José Muñoz fue enterrado ayer lunes... ...su muerte ha supuesto una gran pérdida... ...para el mundo festero que recordará... ...su pasión por la fiesta y por decir las cosas claras... ...el archivo de Teleelch... ...ha podido rescatar a uno de los artistas falleros... ...más entregados y creativos... ...que hizo, de su pasión, un modo de vida. Ocho de la mañana... Y 55 minutos prácticamente es la hora que tenemos en este momento. La temperatura va subiendo 22 grados con tres décimas en este martes, último día de, ma de mayo, 31 de mayo de 2022. Hoy cumple 33 años Pablo Moreno de Alborán Ferrandiz. Mm. Nacía en 1989. Pablo Alborán. Este es el... Ah, Pablo Alborán, Pablo Alborán? claro. No, ¿Dónde te has ido? No sé, a Justin Bieber. A Justin Bieber, o este español, este <risa> ya, ya. español. Padre malagueño, arquitecto, Salvador Moreno de Alborán Peralta y madre francesa, Elena Fernández Martínez. Pablo es el bisnieto del almirante Francisco Moreno Fernández, primer marqués de Alborán. Con 12 años, Pablo compone sus primeras canciones, una de ellas, Amor de barrio, la otra, Desencuentro. Su andadura artística comenzó de mano... ...pues de una familia flamenca que actuaba en restaurantes de Málaga... ...donde le bautizaron como el Blanco Moreno... Uh -huh. ...con 14 años comenzó a subir vídeos suyos cantando en MySpace... ...pero nacionalmente se le empezó a conocer después de colgar la canción... ...Solamente tú en YouTube... ...fue un bombazo, lo recordarás... Sí. ...tuvo más de 180 millones de reproducciones... ...y fue un éxito en España y en América Latina... ...fue el gran descubrimiento... A partir de ahí, pues ya sabemos todo lo que ha ocurrido y es uno de los grandes y una de las grandes voces melodiosas con sentimiento del panorama musical nacional. Escuchamos aquel Solamente tú, muy bonita. Regálame tu risa. Enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pinta de color en mi mañana. Solo tú navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú. Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú enseña tu seriedad. Así la curará, que sabe el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul.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 Que mi alma se despierte con tu luz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 mente tú haz que mi alma se despierte con tu luz. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Son las nueve en punto de la mañana, comenzamos la tercera y última hora del programa La Glorieta. En unos momentos tendremos a las portavoces de Compromis y Ciudadanos para analizar algunos de los asuntos que ayer se debatieron ...en el Pleno... ...también les vamos a contar las noticias... ...que desde las 7 de la mañana... ...han ocupado nuestra crónica informativa... ...de esta jornada de martes... ...en la que según la previsión de Bordonado... ...no tendremos el calor de ayer... ...las temperaturas se normalizan... ...y llegarán a los 28 grados como máxima... ...hoy además es el día mundial contra el tabaco... ...por lo que es un buen momento... ...para advertirles que mata... ...que es la principal causa de muerte... ...el tabaco mata a más de 8 millones de personas al año... ...de las que 7 son consumidoras directas... ...según la Organización Mundial de la Salud... ...además hoy martes nos visita la consellera Rebeca Torró... ...con motivo de la jornada para clausurar una jornada... ...sobre la Agencia Valenciana del Territorio... ...que se está celebrando en el centro de congresos... ...y también hoy eh, el PSOE ha convocado una rueda de prensa en su sede... Con el alcalde y el secretario para hacer balance de estos tres años de gobierno municipal. Así que es una buena oportunidad para preguntarle a Alejandro Soler sobre la continuidad política de Carlos González. Son noticias de las que estaremos pendientes y daremos cuenta en nuestros próximos boletines informativos con Marga García. Y ahora comenzamos resumiéndoles el pleno.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 El convent de la Merced les clarissas necessita d'una actuació van de conservació. Per això és tan important que creem partida de 300.000 € en la que anem a actuar sobre els elements que estan en pitjor estat i també iniciem aquesta recuperació de l'església gòtica, que és la que té major valor dins de l'edifici. Des del compromís hem aconseguit que no es este convent, clau en el patrimoni de la ciutat i a més que donem primers passos per a la recuperació de l'església gòtica. En sentit estem molt de les acos. Políticos que más solid para recuperar el convenio de la merced pues para la oposición política le sabe muy poco esta partida económica de 300.000 euros para rehabilitar un edificio que se encuentra en un estado lamentable de deterioro y seguimos con el pleno porque se aprobó de forma inicial el plan el polémico plan de movilidad urbana con todos los grupos de la oposición en contra nos da los detalles Yanire perona buenos días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 Y al Pleno también acudieron con pancartas las madres del Colegio Ausias Marc para presionar al equipo de gobierno a que encuentre soluciones ya al cierre de este centro porque no quieren que sus hijos continúen un curso más realojados en el Colegio Casa Blanca en esas aulas prefabricadas. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días. Muy buenos días, Ros. Una representación de padres y madres del Colegio Ausias Mark.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 Pues más asuntos plenarios. El PSOE se quedó solo, fue el único que apoyó la decisión del presidente del Consejo, Chimo Puig, de otorgar a la Universidad de Alicante el grado de Medicina.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 Y los apoyos a este trasvase no se quedaron solo en el Pleno. Las entidades empresariales del municipio también se han pronunciado. Este lunes, Tedelco ha apoyado el trasvase y ha rechazado la disminución del caudal porque supondría un varapalo para la economía de la zona y para la supervivencia de cultivos como el melón de Carrizales. Y han denunciado que la alternativa al agua del trasvase sea la procedente de las desaladoras porque los precios, costes y calidad pues, no serían asumibles para el sector.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 Es de Antonio Ródenas, quien ha plasmado la imagen del corpus saliendo por la Puerta Mayor de Santa María. Joaquín Martínez, presidente de la Junta Mayor, será el portaestandarte de la tripleta del corpus. El 11 de junio se llevará a cabo la misa y el pregón. Y el 19, el obispo emérito de Canarias estará presente tanto en la misa como en la procesión por las calles de Elche, en la que, por cierto, dos hermandades, como son la estrella y el gran poder, y la flagelación y gloria, se unirán para montar sus altares por primera vez. Escuchamos a Ángel Bonavía, rector de la Basílica, invitando a los ilicitanos a participar en las actividades del, cross, del corpus. Es importante que, que todos nos sintamos responsables y que todos...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 Y terminamos este relato pues, con un avance científico muy destacado, gracias a los investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Ilche, porque han conseguido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 UTLC y AYUNTAMENT dels ponen en marcha el servicio de recogida de podas puerta a puerta. Sí, recogemos tu poda hasta 1.000 litros de capacidad en tu casa de forma gratuita. Envía un WhatsApp al 680-363-774. Indica dónde hay que pasar a recoger la poda embolsada o atada con cuerdas. Servicio de recogida de podas puerta a puerta. WhatsApp 680-363-774. Es un servicio de UTELCHE y AYUNTAMENT dels.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 Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quedarte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Ondanks het amor no ik ya no niet más a mi lado, corazón, En el alma solo tengo soledad, y heb, si ya ik no puedo oorlog porque Dios me En quererte ik hacerme sufrir.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. Pasan... 20 minutos de las 9 de la mañana, es martes y nos toca la tertulia política. Lo hemos anunciado desde las 7 de la mañana. Hoy tenemos a las portavoces de Compromís y de Ciudadanos ...para analizar algunos de los temas de actualidad y sin duda la actualidad pasa por las dos sesiones plenarias... ...que tuvimos ayer, la ordinaria y la extraordinaria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...con nosotros se encuentra la portavoz de Compromís y miembro del equipo de gobierno... Esther Díez, muy día, buenos días. Muy buenos días. Y la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, buenos días. Hola, buenos días. Bien, ayer eh, ustedes, el equipo de gobierno nos dejó un titular en, el, en la sesión ordinaria y es que van a destinar 300.000 euros a la rehabilitación del viejo convento de la Merced. La oposición dice que es poco, sabe a poco. Ustedes van a destinar esos 300.000 euros... ...porque eh, votaron en contra de la petición del Partido Popular... ...de presentar proyecto museístico... ...para rehabilitar el viejo convento de la Merced. ester Bueno, hemos activado esta partida... ...porque con la negativa de mi grupo de compromiso... ...a tramitar ese proyecto... ...lo que ha hecho es retirarse esa tramitación... ...y para nosotros pues eh, desde luego es una situación muy positiva porque hemos conseguido que no se privatice uno de los espacios con mayor patri valor patrimonial de nuestro municipio. En este sentido, una vez eh, pues, eh, dijimos que no íbamos a, a apoyar la tramitación de esa modificación del plan general. Obviamente lo que pusimos encima de la mesa con nuestros socios de gobierno es que había que actuar sobre los elementos que se encuentran en peor estado y por eso habilitamos esta partida de 300.000 euros que nos va a permitir pues eso precisamente restaurar eh, esos, pues esos elementos del edificio que se encuentran en una situación especialmente delicada. Desde el PP indicaban ayer que la situación no se encuentra en un punto tan sensible. Los técnicos municipales no nos trasladan lo mismo y, por tanto, eh, entendemos desde Compromís que había que garantizar esa inversión, digamos, ese, esa actuación de choque en el convento de la Merced, en el edificio de, conocido como las Clarisas. Así que por eso hemos habilitado esa partida y, en paralelo, también vamos a trabajar en ese proyecto de restauración de la iglesia gótica, que independientemente del uso que se le dé. Eh, después, aunque insisto, nosotros queremos que sea un uso público, desde luego pues, necesita también esa restauración para poner en valor eh, pues, una iglesia de, vamos, de, del valor que, que tiene esta. Bien, está claro que se está refiriendo a que ustedes votaron en contra de eh, modificar el plan general para permitir un hotel en el convento de las Clarisas y por eso eh, se ha habilitado esta partida de 300.000 euros. Pero acaba de decir algo que nos preocupa. ¿Los técnicos qué dicen? que está en un estado muy grave el convento de La Merced. Aquí hay elementos que necesitan de una actuación urgente, por ejemplo, las cubiertas de la Iglesia Nueva, son uno de esos elementos pues, donde cuando llueve se generan esas goteras y por eso esa actuación tiene que llevarse a cabo de manera urgente. Así que habilitamos esa partida, como digo, para poder hacer esa actuación de choque y en paralelo también pues, trabajamos para poder llevar a cabo esa restauración de la Iglesia Gótica que eh, se hizo parte ya hace algunos años, pero que necesita de una actuación mucho más global que dignifique y que recupere el elemento con más valor dentro de todo el templo. ¿Son conscientes de que 300.000 euros es poco? Claro, por eso digo que esos 300.000 euros son para las actuaciones de choque en los elementos que necesitan de una actuación urgente y que en paralelo trabajamos en esa restauración de la Iglesia Gótica que desde luego tendrá que tener otra partida aparejada en el presupuesto municipal de 2023. ¿De dónde saldrá ese dinero de las arcas municipales en la, re la restauración para 2023? Vamos a, primero a estudiar cuál es el precio de esa restauración y yo creo que tenemos... Tenemos que también eh, ver qué subvenciones hay encima de la mesa en materia de patrimonio y poder acogernos a ellas para poder sufragar, sufragar los gastos para restaurar eh, esta iglesia gótica. Eva Crisol, la oposición, ¿qué dijo? Oh, eh, Ciudadanos, ¿apoya el rumbo que ha, que ha cogido el equipo de gobierno con respecto al proyecto del hotel? ¿Aparcarlo? ¿Apoya usted esa decisión? A mí me sorprendió mucho el hecho de que... Eh, con la enmienda que se presentó por parte de Ciudadanos, en la que eliminábamos esa, esa propuesta del Partido Popular eh, para crear eh, un, un museo, ¿no? para valorar la creación de un museo, y con la, eh, con la enmienda también presentada por el Grupo Vox, en la que precisamente hablaba de la realización de un estudio económico eh, y de valorar cómo estaba la situación y cuáles eran las necesidades más urgentes del edificio del Antiguo Convento de las Clarisas, yo pensaba, desde Ciudadanos pensábamos que cabía la posibilidad de que, de que por parte del Gobierno municipal se votase a favor de esa, de esa moción. Desde Ciudadanos eh, no estamos de acuerdo con lo manifestado con el Partido Popular, que quede claro. Eh, siempre hemos defendido que si se hubiese realizado ese mantenimiento a lo largo de los años que hace por lo menos 10 años que no se invierte en el convento de las Clarisas, quizás eh, la situación del edificio no hubiese sido la que hay ahora, y por lo tanto no, hubie, no se hubiese planteado quizás esa, ese, otro, ese proyecto hotelero en, en el edificio de las Clarisas, es un proyecto que, no, que desde Ciudadanos consideramos que no era malo para la ciudad, era un buen proyecto, eh, las formas quizás, como se ha dicho, a lo mejor no eran las adecuadas, pero yo creo que no es descartable, ha, hablado, ha dicho la señora Dí, Esther diez que, que ellos han conseguido que no se privatice, pero bueno, esto es algo que es de manera temporal, ya veremos luego, porque la voluntad parece ser que del Partido Socialista es continuar con este proyecto. Lo que sí que está claro es que, como ha dicho Esther, es necesaria esa actuación urgente en el edificio, en, en el edificio de las Clarisas, hay que hacer las reparaciones necesarias para que, para que por lo menos eh, los elementos que están más dañados se mantengan. y bueno eh, 300.000 euros dan para poco Pero algo es algo, ¿no? Hombre, para que, por lo que ha dicho Esther Para que no se caigan los techos Para que no se caiga, por lo menos Como ha ocurrido en el Ordelgat eh. como digo, eh, pues necesitando una intervención que sea urgente, Exacto. y por eso la partida para hacer ese plan de choque, desde luego... Precisamente, yo desde Ciudadanos estamos, estamos de acuerdo en que al final esa partida era necesaria, por eso me, nos sorprendió el hecho de que se votara en contra, porque si decían que iban a aprobar una partida económica en, el próximo, en la próxima Junta de Gobierno, carecía de sentido rechazar esa, esa moción, ¿no? B básicamente la moción lo que decía era eso, que se si podían, haber, partida, eh, podían haber aprobado la moción y también anunciar estos 300.000 euros o eso? es porque no tienen claro el uso que se le va a dar al convento No, o sea... no, la actuación es independiente del uso y de hecho la moción Exacto. ya está redactada se va a llevar este viernes a la Junta de Gobierno local, eh, lo que pasa es que explicamos que no iba a ser en, en los términos que se estaba planteando en esa moción en el Pleno y que ya habíamos acordado esos puntos en el Gobierno municipal y va a aprobarse el viernes, como digo, eh, en esa Junta de Gobierno. La moción del PP, por ejemplo hablaba de una habilitación de la partida de tres meses, nosotros lo que vamos a hacer es habilitarla de manera inmediata y estará disponible una vez se sigan los trámites eh, legales para poner en marcha una nueva partida. Por tanto, bueno, lo que queríamos clarificar ayer es que eh, esa decisión ya, ya estaba tomada en el sentido, además, de que pues, la ciudadanía se había manifestado ¿no? a favor de salvar esa joya única del patrimonio ilicitano y por eso digo desde compromiso estamos satisfechos. Al final, eh, lo decía ayer, ¿no? en, en cuestiones de patrimonio, pues, la opción que hemos defendido ha resultado siempre la más viable, y este es el caso también de las Clarisas. Pero en cuestión de patrimonio, y ahora le doy paso a Eva... Eh... Han sido objeto de muchas críticas, sobre todo esta semana, porque hemos visto que un edificio histórico ha vuelto a desaparecer, el de la calle José Ramos. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es actualizar toda la normativa que hace tiempo tenía que haber sido actualizada y esa es la realidad. Sí que es cierto que el catálogo de, de edificios protegidos tiene que dársele un impulso de manera urgente y de hecho bueno pues Nosotros tenemos una reunión con la Concejalía de Urbanismo en los próximos días para coordinar todas las cuestiones que, que están pendientes. Eh, está pendiente de esa licitación el, el catálogo y para Compromís es una prioridad porque efectivamente eh, no podemos seguir viendo casos como la casa de la calle José Ramos que fue derribada la semana pasada. Tenemos un patrimonio del que sentirnos más que orgullosos en esta ciudad y lo que merecemos es una normativa a la altura que garantice su protección, desde luego. Eva, ¿qué puede pensar después de oír a Esther Díez que ha dicho que se van a reunir con la concejal de urbanismo para agilizar este asunto? Bueno, pues se tendrán que poner de acuerdo porque parece ser que, bueno, por lo que hemos leído en prensa, que parte de compromiso es la que está reclamando ese impulso de... ...del catálogo, cuando ellos están en el gobierno... ...y desde, desde el gobierno municipal... ...directamente lo tenían que haber impulsado desde hace tiempo... ...porque además es verdad que la ciudadanía lo está reclamando... Eh, ...cuando tuvimos también la problemática en la calle El Salvador... ...con el edificio de Juguetes Parreño... ...hemos tenido también el edificio de Riegos... Eh, ...al final eh, son pequeño, pequeñas piedras... ...que se van interponiendo en el camino... ...y que hacen pues que vayamos perdiendo patrimonio... ...entonces, bueno, pues si se tienen que reunir... ...con la concejalía de urbanismo para tratar el tema... ...pues eh, adelante pero lo que pasa es que hay mucho, es un asunto que está, está estancado, me lo, lo acaba de reconocer Esther, es un tema que debería de haberse dado impulso, como a muchos otros asuntos eh, que están ahí estancados y que son necesarios y que, y que son urgentes, y bueno, pues si tienen que reunirse con la Concejalía de Urbanismo para tratarlo y, y acelerarlo, pues eh, que lo hagan, pero, pero deben de hacerlo ya, porque si no, el mes que viene o dentro de tres meses nos encontraremos pues, con, con otra situación similar, y recordemos que además la licencia de... Para, o sea, la licencia para poder derrumbar y para poder demoler ese edificio precisamente fue otorgada por el ayuntamiento, con lo cual ellos con son el, parte del ayuntamiento. Vamos. Esther, ¿se <risa> ha perdido el tiempo? E y, y se lo pregunto así porque estamos en un día en el que sus socios de gobierno van a hacer, el Partido Socialista va a hacer balance de tres años de corporación municipal. Bueno, yo creo que... ¿En este hay, asunto del patrimonio? En el asunto del patrimonio lo que digo es... Eh, había normativa que haber actualizado... No solo desde que nosotros estamos en el gobierno... Sino mucho antes... Pasa también con otras cuestiones... Como la ley del palmeral, por ejemplo... Al final lo que está haciendo este gobierno... Es ponerse manos a la obra... En cuestiones que quedaban pendientes... Ya desde hace muchos años... Estamos hablando obviamente de, de procesos... Que tienen que seguir una tramitación... Que marca la ley... Y por eso son pues, más lentos de lo que nos gustaría a todos... En el asunto en particular del catálogo se ha avanzado en la elaboración de ese pliego, pero ahora toca desde contratación, como digo, darle ese impulso, porque eh, pues, eh, mientras no lo hagamos, desde luego vamos a seguir sufriendo uh -huh. derribos, como el que hemos visto hasta ahora, y, y entendemos que no pueden producirse. Derribos y también pérdidas, como el Or del Gat, el edificio es emblemático, eh, que ese sí está protegido, supongo, ahora no lo sé de memoria, pero... ¿Y ¿Para cuándo? ¿Para cuándo su rehabilitación? Pues ya ha sido firmado el contrato hace unas semanas y uh, por la información que nos han trasladado desde Consellería, el inicio de las obras va a ser inminente. Quiero recordar que el GAT es un edificio que está abandonado desde la legislatura en que gobernó el Partido Popular y lo que hemos conseguido es que la Consellería de Cultura se implicara en una inversión eh, que no le correspondía tampoco, digamos, por, por, eh, vamos, de manera ordinaria, pero que eh, hemos conseguido que desde luego lleve a cabo esa actuación importantísima para la recuperación de un edificio clave dentro de nuestro palmeral. Así que... Digo, por lo que nos traerán desde Consellería, ya una vez adjudicado, se ha formalizado también ese contrato y, por tanto, eh, esa ejecución de las obras que las va a llevar a cabo una empresa ilicitana, de hecho, con la que me voy a reunir ahora eh, en unos minutos, va a ser inminente. Bien, pues hay otro asunto polémico. El plan de movilidad, Esther, es de su competencia. Está transformando la ciudad, eh, quiere reducir. El, ...el tráfico privado y le llueven las críticas... ...porque estamos hablando de carriles bici... ...en avenidas importantes, ya tenemos los primeros atascos... ...en Pedro Juan Perpiñán, lo estábamos escuchando esta mañana... ...hoy va a presentar también el inicio de las obras... ...esta misma semana de la avenida de Alicante... ...veremos qué ocurre con el tráfico privado... ...porque están haciendo carriles bici en avenidas principales en una ciudad que tenemos un parque móvil de 155.000 vehículos para 235.000 habitantes. Bueno, es que eso es precisamente lo que queremos cambiar, ¿no? Vivimos en una ciudad en la que se generan más de 500.000 desplazamientos diarios, la mayoría de los cuales son internos dentro del propio municipio, en la que el 58% se hacen en modos de transporte no sostenibles, y esto tiene una afección directa a la salud de nuestros vecinos y vecinas. Por tanto, tenemos que cambiar esos porcentajes, conseguir facilitar ja que los ilicitanos y ilicitanas opten por modos de transporte sostenibles en sus desplazamientos diarios y esto solo se puede conseguir cambiando lo que ya está. A mí me llama mucho la atención la postura que defendieron ayer los grupos eh, de la oposición. Al final abanderan discursos de hace 100 años, ¿no? dicen estar de acuerdo con plantear medidas que reduzcan la contaminación y eso es lo que busca el plan de movilidad, reducir hasta un 50% las emisiones contaminantes en 2030 y también la contaminación acústica, pero al final quieren que no cambie nada y entonces eso es imposible. ¿no? Mejorar la calidad del aire, garantizar ese derecho de nuestros vecinos y vecinas a respirar aire limpio, dejando las cosas como está no es una opción real. Por tanto, yo lo que les pedí ayer era valentía, ¿no? porque lo fácil, lo cómodo, es decirle a todas las personas que pueden aparcar su coche en la puerta de su casa. Para hacer eso, pues los coches tendrían que volver a aparcar en la Plaza del Congreso Eucarístico o tendrían que poder aparcar en la Plaza del Raval o en Plaza Castilla. Así que yo he echado de menos tener un debate serio y valiente sobre movilidad en esta ciudad porque la única medida que conocemos por parte de la oposición era oponerse a la peatonización de la corredora lo que demuestra en qué marco mental se sitúan, así que no he sido capaz de escuchar una alternativa y lo que estamos haciendo es aplicar las medidas que otras ciudades españolas y europeas, uh -huh. en las que por cierto algunas de, de ellas gobierna el PP o gobierna Ciudadanos, han aplicado a lo largo de todos estos años y han conseguido mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas eh, Eva ¿Ha podido ver el plan de movilidad? ¿Hay estudios que puedan argumentar lo que está diciendo Esther, que es necesario dejar el coche aparcado? El plan de movilidad lo hemos visto porque además se nos ha trasladado en la Comisión de Medio Ambiente, unos días antes de la Comisión de Medio Ambiente, para poder tratarlo y poder valorarlo. Pero la crítica, y yo creo que el debate que se suscitó ayer, por parte de Ciudadanos por lo menos, e independientemente de que diga la señora Díez que no estamos conformes con, eh, con, la, con la eliminación de esa contaminación, que lo que queremos es tener una ciudad menos contaminante, con menos emisiones, etcétera, que sí que estamos conformes y que sí que estamos de acuerdo, lo que sí que es cierto es que ahora mismo, como ha dicho usted, eh, los carriles bici que se están haciendo en las grandes, las grandes avenidas Lo único que están haciendo es atascar el tráfico de la ciudad. No podemos permitir que los propietarios, que los propietarios, los, eh, los propietarios de vehículos privados eh, dejen sus vehículos para ir a trabajar si tienen que desplazarse a Crevillente, a Torrellano, a Alicante o a la otra punta de la ciudad. Pero es que ayer no se debatía eso en el Pleno, que es la cuestión a la que voy. Ayer lo que se debatía en el Pleno era la exposición pública de un proyecto eh, de movilidad pero es que era una exposición pública para iniciar un expediente, para iniciar un proceso que ya está desarrollado a mitad. Me comparaba usted ayer que es que el plan general de ordenación urbana, cuando se hace una modificación, se inicia antes, no, antes va a pleno. Entonces lo que no es normal es que nos lleven a pleno para decidir si, se expone, si hay una exposición pública y se hacen alegaciones durante un plazo de un mes, un proceso, un proyecto que lleva ya un año y pico, casi dos años, en desarrollo, porque los primeros carriles bici, eh, tenemos noticias del 30 de octubre de 2020, que se hablaba de un carril bici provisional en José María Buc hasta que se aprobase este, el PEMUS. Y sin embargo, eh, seguimos desarrollando, seguimos eh, creando carriles bici y todavía no está ni aprobado de manera definitiva. Esa es la crítica que hacía Ciudadanos ayer. De hecho, lo dije, las formas no han sido las correctas, la manera de iniciar el procedimiento no ha sido el correcto. Hemos empezado la casa por el tejado. Al final, lo que está diciendo la oposición es que en ocho años no teníamos que haber aplicado ninguna medida de movilidad sostenible, porque obviamente una planificación es un proceso que requiere tiempo y que establece las medidas que tienen que tomarse a um, corto y medio plazo en nuestra ciudad. Lo que les decía yo ayer es que no sé si es que no saben que vivimos en un contexto de emergencia climática en el que cada minuto cuenta y en el que hay que tomar medidas que cambien la situación de manera urgente. Vivimos en una ciudad en, el que, en la que más del 80% de las emisiones contaminantes provienen del tráfico privado. No tenemos ni un minuto que perder. Y por eso estamos llevando a cabo actuaciones como sí, efectivamente, la implantación de estos carriles bici que van a permitir dar un salto de calidad en la infraestructura ciclista de la ciudad y animar a muchas más personas a desplazarse con ese vehículo limpio en su día a día. Hay que tener en cuenta que se trata de dos obras, el carril bici de Pérez Joan Perpiñá, Juan de la Generalitat, Mariano Solermos, Teulada, y el carril bici de la Avenida de Alicante, que hemos abordado con las asociaciones vecinales y con las asociaciones de comerciantes, todos a favor de esta infraestructura. En este sentido, yo creo que lo que le toca a la oposición es aterrizar en el año 2022, ver cuánta ventaja, cuántos años hemos perdido anteriormente a la hora de ponernos a la altura de otras ciudades españolas y europeas. Nosotros lo tenemos clarísimo. Vamos a seguir avanzando en materia de movilidad sostenible porque eso mejora la vida no solo de las personas que utilizan esos medios de transporte sino del conjunto de la ciudadanía ya no nos lo dicen los datos que nos ofrece ese estudio que llevamos a cabo con la universidad miguel hernández de elche allá donde hemos aplicado medidas de movilidad sostenible las emisiones contaminantes se han reducido y esa es nuestra responsabilidad como representantes políticos garantizar una ciudad más saludable a nuestros vecinos y vecinas Eva? Bueno, creo que llevamos ya seis meses aterrizados en 2022, o sea que hace tiempo que aterrizamos. A ver, eh, yo creo que nos estamos confundiendo. En mm. Los carriles bici, eh, implementar carriles bici no soluciona todos los problemas de contaminación. Nosotros no nos habrán encontrado de, en, frente, en contra en, a la hora de cambiar la flota de autobuses, a la hora de mejorar. Eh, los autobuses y cambiarlos por, por autobuses menos contaminantes, siempre, hemos, siempre les hemos apoyado. Hay muchas medidas con las que hemos estado conformes. Ahora, yo lo que le estoy diciendo es que, pese a que usted dice que ha habido acuerdo, quizás se han reunido en los últimos, en las últimas, para las últimas actuaciones con comerciantes y con vecinos, pero hay barrios con los que no se han reunido y zonas con las que no se han reunido y que son los que nos han trasladado a nosotros el malestar. Por ejemplo, Juan Carlos I, José María Buc, ahí los vecinos nos dicen... ...que ustedes eh, no se han reunido con ellos... ...y que no han atendido a sus peticiones... Eh, ...esta mañana precisamente estábamos hablando... ...del tráfico que hay en la avenida de Alicante... ...en el inicio de las obras que se van a iniciar esta semana... ...ya han empezado el tráfico que se ha... Que se ha la, El, el atasco que se ha organizado a las 9 de la mañana que es la hora de ir los niños al colegio que no solo pasan coches, también pasan autobuses ¿eh? que ver, es que los autobuses también van para, a colegio. para que haya un carril bici, desde luego tiene que haber unas obras pero son y, avenidas y, muy y una... importantes a lo mejor eh, las actuaciones que van a realizar ustedes no son las más adecuadas no lo sé, pero es que ahora tenemos una exposición pública que era cuando había que hacer alegaciones a eso, no había que hacerlo primero y luego que hiciéramos las alegaciones. Mire, creo que hay una clave no lo sabe y no sabe decirme cuál es la alternativa que tiene para generar un carril bici yo quiero que las personas bueno, que yo quiero que las personas que, que quieran utilizar la bicicleta también lo puedan hacer como el coche por pues avenidas es que usan, creo que por, lo por, a, por avenidas o avenidas que puedan generar un carril bici que sea lineal, que garantice un desplazamiento fácil, que garantice un desplazamiento ágil. ¿Por qué tienen que estar esas avenidas pensadas exclusivamente para los coches? Las personas no utilizan más la bicicleta porque no tienen carriles bici seguros, segregados del tráfico normal que les eh, haga sentirse que reúnen las condiciones para poder circular de un barrio a otro de la ciudad. Y eso es lo que estamos garantizando con estas infraestructuras ciclistas. Y voy a dar un dato objetivo. Bueno, primero, que a mí hay vecinos que me trasladan lo contrario, que están satisfechos de que por fin su calle, que actuaba como una carretera nacional en el centro de la ciudad, haya dejado de convertirse como tal. Y lo es porque hay un dato objetivo, y es que se ha reducido un 50% el paso del tráfico por la calle Juan Carlos I. Y eso tiene, desde luego, beneficios para todos los vecinos y vecinas, no solo para los que cogen la bicicleta. Y escuché una crítica mucho cuando pusimos en marcha este carril, que obviamente se tienen que hacer por fases, no podemos hacerlo todo de la noche a la mañana, y es que tenía continuidad, pues ahora no se preocupe porque ese carril bici va a continuar hasta la ciudad deportiva y así todos los vecinos y vecinas de Altavix van a poder conectar con el centro a través de una infraestructura segura Sin que se haya aprobado definitivamente ese plan en el pero ayuntamiento que, que Pero que las obras en un ayuntamiento se llevan sí, a cabo obras, con para, un proyecto Pero para que empiece pero, y para que ese proyecto eh, entre a, en vigor Voy, hay voy, a, a, decir además, voy a decir además que es que además estos carriles bici fueron presentados en la mesa de movilidad en la que están representadas todas las formaciones políticas uh -huh. de este ayuntamiento y múltiples entidades y dijimos Dejamos un periodo de varias semanas para que quien quiera nos haga llegar sus aportaciones. ¿Sabe cuántos nos ha hecho llegar la señora Crisol o el resto de grupos Cero. municipales? Ninguna. Cero. Eh, vamos a cerrar porque no hay tiempo y quiero dedicar los últimos minutos a ese balance de esos tres años de, de gobierno, de PSOE y Compromís. Hoy el PSOE hace balance y aquí vamos a aprovechar que tenemos a Compromís y a Ciudadanos Para destacar, nosotros hemos destacado dos importantes. Hay mucho, eh, evidentemente hay mucho de qué hablar en, con tres años de gobierno, pero hay dos titulares que ustedes nos dejan: la peatonalización del centro y la adjudicación del nuevo contrato de limpieza y basuras. Eh, vamos a empezar con Eva Crisol. Son titulares que usted comparte. Eh, bueno, el, la adjudicación del contrato de, de basura sí que es verdad que era necesaria. Ha sido un trámite costoso y prolongado en el tiempo. Eh, está empezando a verse sus frutos ahora. Yo creo que tendrá que pasar un poco de tiempo para que se, se empiece a, valor, a, notar. A, a notar y podamos empezar a valorar eh, la mejora. Pero sí que es cierto que, además, es un contrato en el que todos los grupos hicimos aportaciones Y, y que bueno, que era necesario, creo que es uno de los contratos más importantes que se han, que se han firmado, que se han, que se han adjudicado en nuestro municipio en los últimos años, yo creo que prácticamente en toda la democracia. Y pues sí que es cierto que, que era muy necesario porque además una de las... De, la, de las mayores quejas que teníamos de los ilicitanos eran precisamente eh, la situación en la que se encontraba la ciudad bueno la ciudad no el municipio porque también tenemos que hablar de pedanías eh, problemas que se que se va, que Se supone que con esta contrata se van a ir solucionando, sobre todo los problemas que nos planteaban las, las pedanías, ¿no? esos contenedores. Eh, los contenedores antiguos, el que había poco paso de recogida, ahora también se ha, se ha creado el, el servicio de, de recogida de residuos, eh, de, de restos de poda. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando, no todo van a ser críticas en, en ese sentido, sí que es cierto que, que habrá que ver, pero sí que era un contrato que era necesario, eh, uh -huh. los, los vehículos eran muy antiguos, el ruido por las noches cuando pasaban a recoger la basura era, era increíble, entonces vamos a ver cómo va avanzando este contrato y podremos hacer una valoración mejor. Vale, eh, Esther. Bueno, yo hablaría de... Sí, de más cosas, de, de, lógico, de, de, Pero de dos campos sobre todo, ¿no? Los situaría en, en dos campos. Una, esa transformación urbana que simboliza por una parte la patronización de la corredora, también los carriles bici, la introducción de vehículos sostenibles, o sea, la actuación en términos generales en movilidad sostenible que hemos llevado a cabo en la ciudad y también la mejora del espacio público, ¿no? Como esa transformación que estamos llevando a cabo para garantizar una mejor calidad de vida a los ilicitanos y ilicitanas, pero desde luego también la parte social. Hemos vivido una legislatura muy compleja con esa pandemia por en medio que ha demostrado que eh, desde luego el ayuntamiento tiene que garantizar una red de protección a todos sus ciudadanos y ciudadanas y eso es lo que hemos hecho. Hemos sido de los consistorios que ha actuado de manera más rápida y que ha aliviado la situación que estaban pasando tantísimas personas en esta ciudad. Eso al tiempo que hemos consolidado eh, esa atención social a la ciudadanía y también el proteger lo, los servicios públicos, blindarlos, porque al final eso es eh, la mejor manera que tenemos desde la administración pública de garantizar la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas. Y de ahí, de, de ese blindaje de los servicios públicos, destacaría en especial la, el plan Edifican, que nos está permitiendo dignificar los centros educativos de, de nuestro municipio y creo que también es una de las cuestiones más destacadas de, de estos tres años de legislatura. Un plan Edifican que se ve un tanto empañado por el problema de la Mark. Ayer, Eva, vosotros pudisteis ver cómo las madres eh, con pancartas de protesta... ...pues exigían soluciones al equipo de gobierno... Bueno, ayer, ...al cierre de este ayer colegio. Ayer las madres eh, precisamente acudieron a, al salón de plenos... ...pero es que ya se habían intentado reunir... Con, ...no sé si con compromiso llegaron a reunir... ...pero sí que es cierto que se acercaron hace un par de semanas... ...el 19 de mayo vinieron al, al grupo municipal... ...y nos trasladaron sus quejas... ...pues porque están una, en una situación insostenible... ...no tienen respuestas por parte del ayuntamiento... ...ni de consellería en este caso y... Ellos ven, ellas ven pues que la, el curso que viene eh, van a continuar en la misma situación porque estamos en junio, está acabando el curso y no se les da ninguna solución. Ellas lo que piden es que se les escuche por su alcalde, por el equipo de gobierno, por la concejal de educación y que se les explique cuál es la situación y cómo se van a encontrar en septiembre cuando vuelvan al centro porque están en unas condiciones... Eh, pues eh, muy desagradables aparte de, de, de incómodas eh, tienen una situación muy desagradable por el enfrentamiento también que tienen a nivel personal pero sobre todo por la situación en la que se encuentran los niños claro. en, en esas instalaciones no tan, es su colegio, ¿no en su colegio y están en, en aulas prefabricadas para comer en el comedor comen uh -huh. en fin están en una situación en la que ellas lo que piden ese, es ayuda y han pedido ayuda han ido a hablar con uh -huh. todos los grupos y el alcalde no lo recibió en su día pues ayer se vio obligado a, a recibir es que eh, vosotros estáis en el equipo de gobierno ¿Se puede entender que este colegio se hable ahora de soluciones ahora que han presentado las firmas ante la consellería y protestan las madres? ¿Qué, qué se ha hecho durante todo este curso? Bueno, ¿Tener un, un colegio cerrado a cal y canto? Bueno, es que eh, se tiene que estudiar la solución, obviamente, que se tiene que dar un edificio que tenía problemas estructurales y que obligó a que justo ¿Sí? unos días antes de empezar el curso los niños se tuvieran que trasladar. En todo caso, yo estaba eh, hablando con el director general de Infraestructuras Educativas y tengo pendiente pues, de que a lo largo del día de hoy me actualice la información al respecto de las actuaciones que se están tomando en el colegio Aussiasmar para poder trasladárselas a las familias. O sea que todavía no tiene información de cuál va a ser la solución. Estoy pendiente de que me lo traslade hoy. Claro, es que esos problemas estructurales están desde septiembre, entonces ellos lo que piden es soluciones, es que lo que no puede ser es que... ¿Te desalojen de la noche a la mañana? O sea, el primer día te digan no puedes estar yeah. porque, porque te tienes que ir, porque se está cayendo el colegio. Y como estamos hablando de balance, eh, la Smart, bueno, los problemas estructurales se deben a los socavones que aparecen en la ladera del río, a esa inestabilidad de la, de la ladera del río. Eva, a ti no te he preguntado por el balance de estos tres años. Eh, ¿Muchos agujeros? Bueno, hay muchos agujeros ¿eh? por aquella zona y hay que ver de dónde proceden, ¿no? Pero sobre todo un agujero que tenemos desde la anterior legislatura, el transporte a pedanías. Presentamos una moción precisamente de, eh, hace un par de meses en la cual solicitábamos que se pusiera en marcha ese contrato, que por cierto, pues, la mayoría de las cosas y los problemas están en contratación y están atascados ahí en contratación. Y, y pedíamos también que se revisase para poder eh, pues, unificarlo con el contrato de, de transporte urbano sí. y así... Eh, bueno eh, abaratar los costes en un futuro cuando esté venza... pero seguimos sin saber nada del transporte a pedanías hemos tenido recientemente un mes y medio casi o un pues, mes de, de juntas municipales en las cuales aparte del problema de las quemas que se planteaba, que era uno de los ya, problemas ya. importantes, se nos planteaba el tema del transporte. Pues ese asunto, y ese no ese asunto lo dejamos sin respuesta porque ya no hay tiempo. ¿eh? Eh, y además eh, tenemos el debate sobre el estado del municipio en cuestión de semanas, eh, eh, en el que hablarán ustedes la oposición de todos los agujeros que quedan todavía por resolver los problemas y, por supuesto, del equipo de gobierno de todos los logros que se han conseguido en estos tres años. Gracias, Esther Díez gracias eva crisol muchas gracias nosotros continuamos y lo hacemos pues con música vamos con eh, la luz casal una historia de amor bueno pues no, no podemos eh, colocar la música en estos momentos tenemos problemas técnicos pero los vamos a intentar resolver de forma inmediata La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño.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 Una historia de amor, ya la habíamos colocado, la de Luz Casal. Ahora vamos a disfrutar. Nos vamos a subir al coche de Aitana. Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más y si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir. Yo te lo quiero ver. Vamos a seguir bailando así. Todas Así, no puedo puedo parar cuando me me Ik así, het niet meer. Ik weet het en mi casa vamos a terminar, bailando así, bailando así Bailando así, así así, así. ya no hay más nada que decir. Hoy rindamos por ti, por mi Por ti, por mi, por ti, por mi Eh, que contigo no importa la hora Solo quiero que estemos a solas Dame un beso de esos que enamoras es lo que quiero y tú te enamoras Si tú y yo nos conocimos bailando Sin saber lo que me estaba esperando Y con esa noche sigo soñando Bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toca así Solito en el coche we gaan zoeken. Bailando así. Bailando así. Bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar. Cuando me toque así. Solito en el Tú y yo me casa, vamos a terminar. La glorieta, con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán.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 Tres minutos faltan para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros seguimos disfrutando de la música. Lo hemos hecho subiendo al coche de Aitana y ahora con los eh, funambulistas, pues con este himno prácticamente, el de Me gusta la vida. Una canción para los optimistas. Salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos, las canciones que no son mentira Ese milagro que vi de los besos hay. como me gusta la vida Ir donde nos lleve el viento Donde los sueños nos gritan Donde me dicen de siempre amor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 Formativos en Teleelch Radio Marca. Pues hemos llegado a las 10 en punto de la mañana. La Glorita se extiende un poco más para darles pues, eh, las noticias de esta jornada de martes en la que según la previsión de Bordonado, la tendremos en unos minutos, vamos a disponer de menos calor que ayer porque las temperaturas se normalizan. Van a subir hasta una máxima en torno a los 28 grados. Hoy es martes eh, 31 de mayo, es el Día Mundial contra el Tabaco por lo que es un buen momento para advertirles ...que se dejen el tabaco porque es la principal causa de muerte... ...mata a 8, a más de 8 millones de personas al año... ...de las que 7 son consumidoras directas... ...según la Organización Mundial de la Salud... ...además en esta jornada de martes... ...pues el PSOE ha convocado rueda de prensa... El alcalde, Carlos González, y el secretario, Alejandro Soler, van a hacer balance de estos tres años de gobierno municipal. Una buena oportunidad nos brindan ambos para preguntar a Alejandro Soler sobre la continuidad política del alcalde como candidato socialista. Y también hoy nos visita una consellera, Rebeca Torró, la nueva responsable autonómica que va a asistir a la clausura de la jornada que se está celebrando en el centro de congresos para dar a conocer el papel de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, cuya sede pues, se ha ubicado aquí en Elche, en aras a esa descentralización del gobierno valenciano que ha anunciado en varias ocasiones el presidente del Consejo, eh, Chimopuch. Y ahora vamos a resumirles, a grosso modo, lo que fue el pleno de ayer. Hoy hemos tenido tertulia política en La Glorieta con las portavoces de Compromís y de Ciudadanos que han abordado algunos de los asuntos, como el acuerdo principal del equipo de gobierno de anunciar 300.000 euros para acometer obras urgentes de conservación en el convento de La Merced después de haber aparcado el equipo de gobierno el proyecto del hotel porque Compromís rechaza privatizar este monumento. Las declaraciones de Esther Díez, pues las realizó nada más terminar el Pleno Ordinario y dijo que destacó este acuerdo porque esos 300.000 euros van a servir para evitar que, por ejemplo, los techos se caigan porque están en muy mal estado de conservación en el Convento de la Merced y darán tiempo a estudiar una restauración más a fondo de... ...uno de los elementos más destacados de la iglesia de este convento... ...que es su iglesia gótica, la escuchamos...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 ...que más solid para recuperar el convenio de la Merced. Y también en el Pleno se aprobó de forma inicial el Plan de Movilidad Urbana... ...eso sí, con todos los grupos de la oposición en contra. Nos va a dar detalles de esta noticia Janire Perona. Buenos días Ross. pues el debate sobre la movilidad sostenible en el municipio... ...ha vuelto a centrar una parte del Pleno, esta vez a costa del nuevo PEMUS...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 y comer en un comedor digno y unos niños pequeños en casetas, como si fuéramos apestados, y es yo... que me parece increíble.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 por el equipo de gobierno PSOE y Compromís. Y los apoyos al trasvase no se quedaron solo en el Pleno, las entidades empresariales también se han pronunciado. Cedelco ha apoyado el trasvase Tajo Segura y ha rechazado la disminución del caudal porque supondría un varapalo para la economía de la zona y para la supervivencia de cultivos como el melón de Carrizales.